Ahora, las hijas de Afrodita. Buenas noches, eh, queridos auditores.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 para los di dispositivos móviles inteligentes más inteligentes que algunos ¿ah? ¿ah? Abun Sweet, que estaban marchando cuánto estaban marchando? Cientos Cientos, ¿ah? Cientos ¿ah? en la carretera El hueón se creía de Jesús, multiplicó dos hueones al tiro. A lo mejor que ¿Eh? estaba contando los árboles. El pasto el yuyo estaba, estaba, ahí estaba contando el yuyo sí. ¿ah? Bueno, saludo a mi compañera esta noche, querida Rulo, ¿cómo estáis? Hola, eh, muy buenas noches. Hoy, buenos días, iba a decir. ¡Qué idiotes Pero bueno, eso. Eh, buenas noches. Saludamos a todos los que ya nos eh, conectan a través de las distintas plataformas para que nos puedan escuchar. El, eh, uno de los mejores programas que tiene la radio. Así que, bienvenido a todos. Y, holi, para todos. Eso. Estoy contenta. porque Dentro de todo lo mal que nos hacen. Sí. Estoy contenta porque se viene nuestra querida porotada, faltan muy poquitos días eh, Nos trajeron unos regalos maravillosos, así que muchas gracias al que los trajo Y no, estamos contentas por todo eso porque estamos a full trabajando en eso también Así que los vamos a esperar a todos el domingo 30 a partir de la 1 de la tarde Para que vengan a compartir con nosotros unos ricos porotitos con rienda Y eh, falta poquito para aquello, estamos ansiosos de poder verlos, poder compartir con usted Tengo entendido que vamos a matear entre medio, así que va a ser maravilloso, un día muy eh, agradable. Llueva, truene, relampaguee, pase lo que pase, nosotros vamos a estar ahí. Así que vengan nomás y acá los vamos a estar esperando. Y a los vecinos les aviso que si no quieren venir a, a sentarse acá a la mesa con nosotros a comer, porque no pueden, porque tienen invitado porque hay familia, por todas esas cosas, porque igual es día domingo, no todos se planifican para poder ir a sentarse a la mesa ya. Pueden traer su ollita, nosotros les damos las porciones de la ollita y se van para su casa con sus ricos porotitos calientes y los pueden compartir ahí en familia. La idea es que vengan, colaboren, eh, no se gasten nuestro dinero y eso. Ayer estuve repartiendo hartos afiches maravillosos que teníamos, que eran un lujo, gaya Sí. Nunca habíamos bueno, tenido. Bueno, acá te A lo te más hacíamos papelógrafos así, todos picantes, todos piñuflas. Y mm. ahora no, pues entregamos los tremendos afiches que eran así como todo. ¡Guau! ¡Wow! Sí. Acá nos dice Sebastián Landazuri. <risa> Buenas noches, queridas. Escuchándolas junto a... C. Vergara 79, gracias por recibirnos ayer con tanto cariño. Oh, Abrazo. No, gracias El cariño fue tuyo hacia nosotros sí. entregándonos estos hermosos afiches. Sí. sí. Así, que, Así que muchísimas, muchísimas gracias. Erick, un amor. Te querimos mucho. Te querimos. Te querimos. Te queremos sí. caleta. Te queremos caleta. Ya soy mi hermano loco. Sí, ¿Ah? malo loco. Así que cuando querés ir a pegar con combo vos avisás y nomás yo te voy a bañar ahí. Te voy a bañarte todo el rato loco. Claro. <risa> bueno, les cuento que hoy día tuve un día de mierda. ¿En serio? O sea, una tarde. Eh, ¿Por qué? Porque terminé el matinal a cada 14. Me fui a mi hogar. ¿Dulce hogar? A mi dulce hogar. hogar. Ajá. Me tomé un café y me fui al hospital. Tenía hora con la cabra chica. Ya. Partí para allá. Tú y tu Claro, tenía hora de, de hospital, hospital. claro Tenía hora a las 2 y media. Ya. Eh, el doctor me atendió así como a las 4 y algo. ¿Ah? Eh, una consulta súper larga, de tres minutos, es como está, y toma que tenés remedio, ándate. Ah, ya. Yeah. Eso era todo. Bacán. Claro, Paraste de amor y te fuiste. De... Claro. Hospital público, pues guay, sí, ¿qué pues, le vamos a hacer? ¿Ah? La más. salud chilena. Sí. ¿Ah? Eso te pasa por ser pobre loca, ¿viste? Eso. Ah. No estar ahí en una, una clínica. Una rota, picante. Arriba Las Condes, la Tabancura, la Vitacura, la clínica de San Carlos de apoquindo todas esas clínicas que hay para allá, no, no me atiende. No, aparte que uno se apuna para allá, uno no está acostumbrado para el barrio alto local. Claro. Entonces, después de eso, yo me tenía que ir a la casa, a tomarme un café y volver a la reunión de apoderado. ¿Ah? Que era bien lejito. Metro. Horrible. A las 5 y algo de la tarde. Casi hora pic. Casi hora pic. Y ya estaba, era asqueroso. Weón. Uh -huh. Hay callado lo mismo cuando están haciendo pantomima, así que como que van a una ventana. Ya, uh -huh. yo hacía eso. Tuve que dejar pasar un metro para poder subirme e y la gente era como acostumbrada, ¿Mm? habituada, mm. como no lo más natural, otra, ¿no? weón. No eres que a otra. Sí, y yo, yo entre mí y tú caché que soy así como sicón y decía, weón, y por esto pagamos. Mm. <risa> o sea, un jurel va más, va más cómodo en una lata que lo que íbamos nosotros. Después de eso me bajé, tenía que caminar, llegué al liceo, reunión, bla, bla, bla. Cómo se porta la cabra chica, cómo se... ¡Ah, todo el show. Yeah. ¿Ya? Después de eso, de vuelta. Ni cagando tomó metro, dije. Micro. No me paró, weón. No me paró. <risa> en paradero autorizado, donde me correspondía y todo. No para la micro, aparte que la micro ni sabía qué número era. Porque la weón venía a pagar completa. ¿Cachai? <risa> Entonces decía, chucha, Juan. Y tengo que pagar por subirme esta güey. Mm. Y después me alegan que va a dar. Y como soy osicona, me puso a siconiar ahí mismo. pues Había gente en el pared me miraba. Y me ¿Quién caba... dice se eres osicona? Hay harta gente que dice Mentira. eso. Que alegó por alegar, nomás que soy... Eh, ¿Cómo se dice? Mira, por lo menos todavía no nos han quitado la voz. Así que podemos hablar. Mm. Todo lo que queramos. Claro. Po. Entonces... Eh... <risa> eh, entonces qué traumá, lloría, aburría, apestá, apestá sí. y no y después hacer trambordo, trambordo, trambordo, al final te ya hay en puro trambordo, te bajáis de una, camináis una cuadra para subirte a otra. Mm. Estos hueones que inventaron en Santiago y que los siguen eh, subsidiando, hueón. Se han subido en la hora pic. No, y dicen que es lo mejor que hay en Latinoamérica. Al Ojo. metro, huevón. <risa> el ministro de transporte, weá, el subsecretario o todo esto que trabajan ahí en el ministerio que ganan su vuelo se han subido en realidad a la web para que sepan cómo es Claro como se van a sacar fotos a las tres de la tarde cuando la va vacía con aire acondicionado súbanse a las 6 de la tarde en verano po. te encargo el olor el apretuje? tenís que andar, que andar con, cuatro, con cuatro ojos, a dónde van la mano cuidado con las carteras, los bolsillos y todo el tema oh, mm. no, no se la doy a nadie, a nadie, a nadie a nadie, a nadie sí, en realidad es súper desagradable andar en eh, mm. nos tan como animales y más encima nos multan si no pagáis, no, todo mal Claro, y uh -huh. aquí nos dice Rosy, le dice, hola compas, felices poroto y ni te digo cómo va a estar la villa esa noche del domingo 30. Uf, va a aparecer 29. Te la encargo. <risa> bueno, <risa> les venir? cuento. Ven por Ro. Les cuento. Ro que venga que de tanta locomoción me tuve que bajar en otro lado porque ya no quería más guerra con subirme a las micros. Ya. Yeah. Entonces me bajé en la reja y me vine caminando, conejeando. Ya, yeah. Ya estamos rodeados por fuera, oye, en la otra villas, aeropuerto postado a furgón, los rasos irían postados furgón, las parcelas a furgón, para acá para atrás no sé porque no he ido para allá para el lado de Nogales, pero ya estamos ya y toda la gente se me decía, oye, ¿habrá pasado algo en la villa? No, señora, vamos a hacer que el 11 de septiembre, como no sabe? Pero faltan tres semanas. Bueno, pues parece que el año pasado en esta fecha no teníamos ni micro, así que mejor que se callaíta. <risa> no güey, no güey. Estamos como a la serie de, de que el, que terminó ya. Sitiado, sitiado, sí. sí. Acá nos saluda también Elisa Monti, se saluda chiquillas lindas, ¿cómo están? Choria. Yo por lo menos chata. Hola no, Elisa. ¿Cómo, ¿cómo está? Aguante la gente que toma metro, es sí. pa enloquecer, atroce. Mm. Robot de madera. ¿Qué Y manda una foto de un mate Nos manda un corazón y dice Apróntense Excelente, tengo uh -huh. puras ganas de matear con el robot de madera Sí Aparte que el robot dijo que iba a venir a Porque quería tener un pelo frondoso como el mío Así que le, le voy a dar ahí mi, Mis secretos del rincón del arrolo Para que Así tenga me lo, me lo voy a raptar un rato y me lo voy a llevar para mi casa Oiga Pero si es para mostrarle los productos Ah, ya, ya, ya. Sí Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué le tenemos? ¿Qué le tenemos? Le, uh -huh. tenemos, le tenemos marcha. Le tenemos marcha. Le tenemos... Concentración. Concentra le tenemos caravana. ¡Eja! ¡Ajale! Ah, eja, ¡Ajale! ¡Eja! ¡Uy! ¡Uy! uy. Uh -huh. Le tenemos toma. Uh -huh. ¿Qué más Le tenemos eh, pasados de rollo. Tanto. Ah, y el, la... El weón ese que subió la foto. Y la FARC, weón, están todos preocupados porque van los camiones y no se preocupan de las almas que querían ingresar la FARC en el Partido Comunista. <risa> <risa> Más weón que eso, no. Oh, no, weón. y el que subió la foto esa de... El sweet Cientos de manifestantes de a, a, acompañando a la caravana de camionero y todo. Y saca esa la foto dos, weón. No, weón. El weón idiota, loca. Pero esa weón que cachen que eh. el dinero no hace la inteligencia hueón los locos pueden tener plata pero son hueones si esa es la realidad uh -huh. ¿Cómo se llama la a poner un recurso de amparo pues si lo pusieron, pusieron cacha por recurso ser un recurso de amparo para los camioneros para que puedan circular por las grandes alamedas Porque tiene todo derecho tienen derecho a manifestarse no, si tienen si derecho, los encapuchados si, no se ni... manifiestan porque la gente de bien no No hay ningún problema ¿Ah? en que los bueno vengan si da la no, si van Ojalá a venir. ¿Mm? sería maravilloso mm -hmm. yo quiero estar ahí de hecho voy a estar ahí yo mañana me va a alantar temprano y voy para el centro web yo, yo eh, tengo que estar ahí ¿cómo se irán a subir estos hueones con una bandera ahí? Eh, Las Bun, hueón. Se irán a poner una bolera así de la... De, así como con la bandera de Chile. Eh. ¿Ah? La Pepa Hoffman se irá a poner esa huea así como la bandera a Lobita Perón. Todos somos ah, camioneros. Ah, ah, ah, con ah. el hashtag. No, y que le ponga todos somos camionas. ¡Oh, hermana! Blanca, eh. Blanquita, tú, así eh. soy camionera. Soy camionera, ven pa' acá, hermana. Ah, acá con nosotras. Ah. ¿Te imaginas? va eh? a ser oh, Como a la hueá hueá, ¿no? Wean. De verdad. Es que, ¿sabes qué quiero? Puro que llegue mañana, porque yo voy a ir temprano para el centro. Bueno, nos vamos a ir temprano a las dos. Allá vamos a estar. Oye, por si acaso, los que van a la marcha mañana, y si nos ven por ahí, a los que nos conocen y todo, acuérdense que va a mandar con entradas para por otra. Yo voy a insistir con esa hueá hueá, porque a mí me interesa muchísimo. Así que va a mandar con entradas también, así que para que ahí se, se cuadren con nosotras. Y puedan obtener su entradita para el domingo. Todo claro. Que necesitamos los recursos para poder eh, hacer la parota de partida. Bueno, igual mm -hmm. tenemos las cosas, pero igual nos siempre faltan. Ya, pues. así que eso entonces pero mañana le tenemos marcha la tenemos caravana va a haber un encuentro maravilloso ahí que vamos a ver entrar oh. por la laamea los camioneros yo quiero ver a toda la gente de renovación nacional porque también se sumó renovación nacional a la petición de permitirle a los a los camioneros poder ingresar a esos pobres señores que les queman ahora que a mí como... para mí me duele me molesta el hecho que se use camioneros yo tengo vecinos acá que son camioneros trabajan manejando camiones. Uh -huh. No son los dueños de los camiones. Y aquí lo bueno es que vamos, estamos viendo que se está manifestando son los dueños de los camiones. Sí, los Entonces, se podría no ser empresario transportistas de forestales. Ajá. Esa es la primera hueá que tenemos que dejar en claro. Mm. ¿Ah? Porque el trabajador ha mandado ahí comunicados que no, que ellos no se movilizan, tan piolita relajado Vienen trece hueás de camiones y se va a sumar la caravana, van a ser auto y todos huevos, y todas sus huevas ahí que están... Pero hay gente mm, linda, rubia, claro, viejitos claros. Claro, claro. Mm. <coughs> bueno, mañana los vamos a estar esperando en bueno, la Alameda en todo caso. Dice, camioneros de Valparaíso bloquean parcialmente ruta 68 a altura Lováque. a los vasques. A los huevos fueron a rezar. Es que también son católicos, conservadores. Mm -hmm. ¿Ah? Son eh, antiaborto. Ellos quieren la vida Pero solamente la vida de alguno Sí po. Porque si viene marcadito ¿Cómo te acuerdas? Como decían cuando venía con la, ca, la canalita Le decían a las guaguas Oh, tiene la canalita La rayita del poto ¿Mm? la, El término de la canalita La tiene morada Este tiene sangre india mm. Típico que te decían antes las abuelas po. ¿Ah? Sí, porque cuando tomando la mapuche Tenía la que estaba embarazada claro. Tres meses y medio nadie Ninguno se pronunció Claro po. Po. ¿Mm? Entonces defienden la vida hasta por ahí no más Claro Y cuando apoyaron el, el golpe tampoco estaban presentes, po. Entonces finalmente son hueones doble discurso que no vale la pena ni siquiera mencionar. Y yo mañana lo que único que quiero ir a cagarme la risa a esos hueones. Y tirarle un par de hueás, un par de chuchás, aparte. Y, y ridiculizarlos todo el rato. Y ojalá poder cruzarme con alguno para gritarle tantas cosas que tengo que hacer. Y estoy juntando saliva. ¿Decís tú? Sí, yo estoy juntando saliva <ríe> Calchala, la Elisa Monti La Pepa Hoffman pasando la Pepa camionero <ríe> La blanquita y ¿Ah? ya sí. la blanca, la rubia sí. Pero también hay otra cosa Mañana en la noche a las 7 y media Que toda la gente salga con su bandera mapuche Los que tienen Y una bandera chilena Para que podamos apoyar ahí a, a todos los mapuches También que están ¿Cómo se llama? La Andrea cuánto es ¿Qué cosa? ¿De qué estáis hablando? La que también es disputada. Disputada. Disputada, la Andrea, ¿cómo se llama? Andrea Molina. Esa. ¿Eh? Te imaginas, y mañana arriba un camión y digo, ¡buena, Susi! <risa> <risa> y le gritamos, güey. Bueno, le gritamos. ¡Buena, Susi! No, sí, mañana van a encargar de producir. ¿Te acordás cuando hacés películas califa y ahora soy católica y te golpeé el pecho? Esa. Eh. ¿Eh? ¿A quién más? Cuando todos los hueones y ahora te andás haciendo la... La santa, eh, la, la hermana. La santa. ¿Ah? Sí, ¿Ah? nos vinieron a invadir. tenemos ¿Teníamos invitadas? Sí, ya. están llegando sí. Los, los extraterrestres, los enanos. ¿Ah? Ya dale. ¡Holi! ¡Chapo, <risa> pues, pues, siéntate! No tengo micrófono. Ahí tenés, Ahí tenés micrófono. Siéntate, toma. Está apagado ese micrófono. Prendalo, pues. Pero prendelo pues, y te venís para acá sí, con po. nosotros a conversar. ¿Ya? Uh -huh. Ya. Ya. Se va a venir la enana para acá, así que vamos a estar tres mujeres aquí dando la cara, como siempre. Oye, sí, pues sí que mañana tenemos un día lleno de actividades, hay manifestaciones, hay marchas. No olvidemos que están todavía la toma eh, los comuneros allá en, en Temuco, en la Conadi. Están también en Valdivia, se sumaron ahora. Bueno, en realidad se han sumado casi la mayoría de todo el sur. Ya en la Conadi hay más de 40 ya comuneros que están en apoyo de distintas comunidades, a eso me refiero, 40 comunidades que están apoyando la toma de la Conadi, así que aguante para los chiquillos, hemos estado ahí en contacto con el Gustavo, así que estamos atentos a todo lo que él nos diga y eso, así que mañana hay hartas actividades ya. hay harta Vamos a partir por la famosa marcha que, que, que ya todos conocen, que la marcha los estudiantes que los estudiantes parece que están despertando con esta cosa de la reforma educacional, que va, que no va que te pasamos la madeja vos, pero vos la enredaste más ¿cachai? que la madeja primero era blanca, después pasó a ser amarilla, que quedó media roja, ahora está de teñida entera, no sabemos de qué color es, ni para dónde va uh -huh. que nadie entiende nada entonces los cabros como que dijeron chucha de no, no están cagando uh -huh porque la verdad pues, antes de vacaciones de invierno se presentaron en una mesa todo no cachan todavía o sea están estudiando y todo. yo voy a tomarlo por ese lado mm. de que los dirigentes o los voceros de los estudiantes no cachan como como cómo está la cosa son ingenuos son cabros buenos y aún creen en los políticos de este país creen que conversando se solucionan las cosas podemos llegar a entendimiento y podemos lograr cosas que queremos. Uh -huh. Y parece que ahora están pegando las currías nuevamente, que lo que los están que pisoteando. Que cosas no van por ahí. Claro. Exacto. Entonces mañana ellos también convocaron a una nueva para, eh, movilización. Claro. Eso a partir en Lausach. En Lausach, a las 11 de la mañana, dice Matucana con la Alameda. Sí. Se sigue derechito, derechito por venía españa avenida España en avenida españa dobla y está no espérate, está blanco <risa> y después llegamos a abate molina de ahí lo sería todos. sería lindo mm. sería precioso es súper peligroso España escucha nunca. pues escucha sería lindo y sería precioso que por una vez los estudiantes no agacharan la cabeza mm. y dijeran, bueno, si se manifiestan esto hasta la moneda, nosotros también queremos llegar a la moneda uh -huh. ¿Ah? Sí, pues esa es la idea desviar la, la marcha ¿Ah? en vez de doblar por eh, Avenida España y claro, seguir po. derecho ¿Ah? esa es la idea ¿Y qué digan, po? ¿Ah? De hecho los voy a motivar para eso mañana, pues con esa finalidad Oye, soy no, desobediente, ¿cómo se dice? Desobediencia civil esta cabra. Soy entera desobediente. Oh. Hola Amanda. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, ¿por qué estoy tan así encerradita en tu polar rojo? Porque afuera hay menos 28 grados y hace mucho frío. ¿En serio? Sí. ¿Menos 28 grados? Sí. Quiero exagerar. <risa> no <risa> tú seas friolenta, eso es <risa> otra cosa sí oye, eh, bueno también hay movilización, o sea, se está movilizando organizaciones mapuche sí. que viven en Santiago, uh -huh. entonces hay bueno, hoy día hubo un llamado para hacer un yeyipun, que es una rogativa a, en el Cerro Huelén y para mañana el jueves sí. eh, está convocada a las 7 y media un banderazo mm. en Plaza Italia sí pero en la mañana también hay una convocatoria uh -huh. a las yo había visto a las 10 de la mañana ahora me aparece a las 11 uh -huh. que es la convocatoria es en la Plaza de la Ciudadanía afuera de la moneda y vamos de la ciudadanía eso es como es como, es como chistoso sí mm. yo sé que pasé por ahí el otro día de noche ahora hoy día de noche hartas luces yo Yo el otro día fui y no pude entrar a la Plaza de la Ciudadanía. No, Estaba si no podía. entera. No podía entrar. Es que los ciudadanos no, son... No, es para algunos ciudadanos para esa algunos. plaza es de la ciudadanía. Uh -huh. Yo traté de ingresar y las señores de verde no me dejaron entrar a la Plaza de la Ciudadanía. Es que eso es para los turistas. Mm. No es para la gente de... de Menos tés, con cara de picante como la que tengo de yo. De tejo oscura. No. Medianamente oscura, mm. con pelo negro. No. Bueno, mal que no tengo el pelo chuzo. Rubio bueno, tenía sino... tampoco. Ah. Con jeans con buzo tampoco. Mm. al no ser que tengáis cara de gringo, de alemán, porque portugués. Que tenéis que hablar así como... hello Paco Gulao! ¿Cómo ah, estás? Está. ¿Me dejas entrar? Eso me faltó... Sí. Pegarle al English. Ahí está. Spanish mm. English. Mm. Eh, sí, Entonces, English. dice, mañana, concentración, a las 11, este jueves 27, a las 10... A las 10, a sale, a las 11, uh dice -huh. a las 10. Convocamos a todas las madres y padres a manifestarnos junto a nuestro hijo en contra de la violencia desmedida y brutal que sufren nuestros niños. Y pula, pula, <ríe> no, horrible para mí leer esto. Para, y bueno, y la hermana Mapuche en resistencia en el Wild Mapo, debido a los últimos acontecimientos de extrema violencia en territorio Mapuche, principalmente a niños y mujeres embarazadas. Mm. Frente a la convocatoria de los dueños de camiones a manifestarse frente a la moneda. Es por eso que convocamos a una contra manifestación en apoyo a todos nuestros hermanos y asumiendo nuestra total postura de apoyo como madre transversalmente a todas las ñuques que resisten. Oye, sí, porque mm. últimamente puta que se han ido al chancho estos pacos desgraciados, weán. Se han ido muy al cerdo. Bueno, siempre ha habido represión en la Araucanía. Siempre, ¿no? Porque ahora eh, haya llegado Burgo o porque se vaya el buen Chumilla, no. Esta cuestión de la represión siempre ha estado. Siempre ha estado el abuso hacia los comuneros, hacia sus hijos, a todo. Pero últimamente ya se están yendo al chancho con las mujeres, o sea... Siento que es super Ojo que igual la... es algo que estamos viendo hoy día, que antes no Exacto. es algo que no aparecía en la prensa también. Exacto, también. Que uno no tenía acceso a ello. Mm. Eh, bueno, también recordar que esta movilización de los camioneros, que son las pobres víctimas de la violencia en la Araucanía, mm. <ríe> es, es bien, o sea, lo acaba de decirle Inés, que y, usted, mm. y tú también, que... Al final siempre la víctima de la violencia más brutal son siempre los más pobres po. mm. y no estos grandes empresarios latifundistas que, que o sea también ha, ha habido una como me carga decir esto como ocupan que como el montaje cachais de los camiones quemados Oye, eh, pero ha, hay situaciones uh -huh. en que eh, ha, se ha demostrado que ha habido autotentados y también Claro, lo chistoso de que solamente se queman las cabinas Exacto. de los camiones. Y la camiones. carga, los palos están impecables. Claro, no, porque parece chistoso, que la carga no hacer. tiene seguro. seguro. No. ¿No? Y yo estaba viendo <risa> algunas fotos de esos camiones. ¿Eh? Hay una que muestran harto, que es como de estos camiones fuerte del año 80, güey. Sí. <risa> <risa> bueno, sí. Y la sí, huevo está quemada, está oxidada, <risa> güey. está oxidada, así como... Está con planta Claro, así mm. como ya, y este cuando lo quemaron... Mm. Parece que era como del 80, 82 más o menos. ¿sabes? Hasta las tolvas de la estación central son más nuevas. Sí, po. Po. <ríe> sí, bueno, yo retuiteé un tuit <coughs> del argentino culiao. Yeah. que dice, aguante camioneros, tienen todo el derecho de manifestarse. <risa> <Muy bien. risa> y bueno, conocido, yo creo que en todo el mundo, el camionero, el, el, el facho. Sí, po. Po. O sí, sea, sí po. Sí. sí, po. Todo el mundo camionero, el facho. Mm. Y bueno, también mencionar que los choferes de los camiones que trabajan para las forestales no se adhirieron al proyecto a este paro llamado de camioneros. caravana. Claro. Sí. No, eh, no de hecho, eh, evidenciaron su rechazo a la movilización sí. y eh, reconociendo que ellos son trabajadores y que no se adhieren a las movilizaciones de los patrones. Sipo. Sí, ¿Qué dice la Marcia Román? No, espérate, estoy así como de es a poco. Es que me reí ya, espérate, Marcia, porque... Gerardo Benavides nos retuitea, ¿Eh? dice... Um... En un tweet de Rodríguez, arroa Rodrigo Cosa, dice, miles de cientos de camiones a punto ingresar a la sexta región. Y son puros camiones de juguete. Verencita <risa> <risa> dice, hola chiquilla, escuchando las más pulentas. ¿Ah? La Elisa dice, anda a comprar manzana nomás. Dice, la Susi sabe pasar los cambios y cipo. ¿Ah? Eh. Rosilva dice, este evento ya tiene más de 2.000, a quemar camiones. Ajá. Es un evento que nos manda, ahí lo vamos a ver. Eh, y la Belén pregunta, ¿quién respeta los derechos humanos de los camioncitos? Oh, y sí, porque piensan en los camioncitos. Po, sí, porque pueden tener, tener camionetitas. Sí, porque sí, po. uno po, nunca un, sabe. O a un furgoncito o algo. <risa> <risa> sí, Al que, para que empiecen los camioncitos, sí. por favor. Joaquín nos dice, nunca nadie ha entrado a la Plaza de la Ciudadanía. No seremos ciudadanos. No, no, yo no. No. no, somos, ¿cómo podríamos decir? No la basura, somos. somos la basura de esta S sociedad para ellos somos los sí, sí. Eh. Eh, Joaquín dice, hola loquitas eh? Perdón. la escucho a ustedes mientras veo lo otro en la TV ¿y puede hacer sí. dos cosas a la vez? si, si puede Joaquincito, Joaquincito. Puede. dice Marcia Román dice, ¿cómo están? recién sumándome, también prueben con es un es un ñao falo español es un falo portugués a mí me ha resultado. Y que si yo le digo falo un paco que qué, qué No, yo le digo falo y por otro lado así que no mejor que no. Muchos bueno, saludos ahí Paquiño, a todos sí, a todos. Y si le digo hello Paquiño, claro. <risa> dice robot de madera dice lógico una vez que los camiones han acumulado ciertos años se vuelven activos poco rentables y los queman para cobrar seguro Chico. pero si sí lo hemos dicho cuántas veces cuando se quemaron las famosas tres micro aquí en la villa ¿ah? ¿cómo estábamos? Mm. teníamos le teníamos zorrillo ahí le tenía, mismo le teníamos, le teníamos zorrillo de antes sí, de la quema pues, ojo tan hace como una semanita antes sí, pues. le teníamos zorrillo le teníamos guanaco y los estaban los carniceritas a las micros. Eh. Y se queman entre micro Y al lado de la bomba de benzina, ¿Ah? donde estaban ellos todos el puentos fijo claro. llegan a dormir ahí. ¿Ah? Nada. Nah. Nah. Nah. Mm. Y después dicen que nosotros hacemos ¿Y cuánto, nada. ¿Y ¿cuánto, cuánto, cuánto será lo estongo? seguro de cada camión? ¿Cuánto será lo seguro Mira, de cada micro? el otro día estuve leyendo con respecto a eso, y un camión les debe costar como unos 5 millones, porque nunca son camiones nuevos, son camiones de dados mm. de baja. Mm. Son como 5 millones y el seguro lo cobran como en 15 los huevones barzudos. Cacha, po. son muy desgraciados, huevón. Uh -huh. Entonces, por eso traen todos esos camiones oxidados para acá, pues supuestamente los quieren venir a dejar ahí a la moneda. Mm. Pero si yo interrumpen el libre tránsito de las personas no les va a pasar nada. Ah, no pero sé si yo. tú interrumpes el libre tránsito de las personas te va y en cana. Y te va a golpear. <ríe> Pisa Monte. Ahí con tu buena chucha y tu buena manocea el Monti dice, yo vi Cars y los autistas y los camiones tienen sentimiento. Oh. Mm. Eso es cierto. <risa> me dio mucha pena. Me acordé de, ¿cómo se llamaba en la, en la grúa de Cars? No sé. No me acuerdo cómo se llama, era muy chistoso. Él. <risa> Entonces mañana cuando veamos esos camiones nos vamos a acordar de Cars. Oye, ¿qué, qué, qué le podríamos qué le podríamos gritar? ¿Qué grito irán a, a, irán a sacar ellos? Yes. Queremos paz. Queremos, que no nos quemen los camiones, <risa> que no nos quemen Quieme los, los camiones. camiones. Yo creo que por ahí va, clanc, clanc, clanc, clanc, clanc, claro, que no nos quemen los camiones. Queremos plantar mármoles porque le damos aire a esta ciudad. <risa> bueno, queremos que secar no. la tierra, queremos expulsar a todos. En la cagada, loco. Y, si, y la media perso para venir, ¿eh? ¿Qué estáis o no? Cualquier perso. Y, y no, y más perso tienen los buenos de acá, ordinarios, picantes y, y alumbrados de equipo, porque obviamente se están aprovechando de figurar, pues. Poner a poner los recursos de protección para ellos, ¿cachái? Así como permitámosles el libre tránsito si el encapuchado se puede manifestar, ¿por qué ellos no? Así como Perdón, ¿de qué estoy hablando? Es buena la gente. Es una huevada, la buti. ¿En serio? Yo de verdad, a mí me da mucha pena cuando hay, hay gente que me dice que simpatiza con la UDI. Me da pena. Siento que tiene un, un pequeño, de un, un, algo, una un par de neuronas menos y yo... Es que acuérdate, que igual de que son de hijos de primos mm. y todas esas cosas. Sí, ¿no? yo creo que esa mezcla, en, en relacionarse entre familiares es pésima, buena, es nefasta. Mm. Aparecen hueones como a boom, ponte tú. No, y está diciendo que no lo nombre, no nombre. Aparecen guones <risa> sí. como ese Como un coloma Aparecen guones como ese one, Cuando se empiezan a relacionar entre primo Entre entre tío, entre sobrino one. Empieza a quedar la cagada po, loco? Tu plata es mi plata ya Qué terrible sí, Tenemos que hacer crecer la plata de la familia mm, Todo tiene que quedar en familia Claro eh. ¿Mm? Entonces Vamos con el Con, mezclándonos entre ellos mismos ¿cachai? para pa, pa, pa mantener la sangre para mantener led y cada vez van saliendo más de descerebrados aquí está, mate, así se llama el mejor amigo de Rayo McQueen mate ¿estabais buscando eso estúpida? no, la Elisa ah. me lo mandó ah, yeah. <risa> <risa> ah del de, budín ¿cómo se llama el budín que hablamos en la mañana? el budín ay, ¿cómo se llamaba el budín? no nos pesca ya ¿cómo se llamaba el budín de la mañana? el budín, el budín salvaje, salvaje. el budín salvaje ya, sácate los audífonos y... ya. ya, dice ya Carolina Vergara ¿Eh? hola Caro hola Carito Hello. estaba revisando y hay decreto que prohíbe ingreso de camiones al anillo de Vespucio Saludos de su chofera oficial. Buena, ah. chofera. Usted Por no es no camionera. camionera. No, usted no es camionera, usted <risa> es chofera. Ah. Por no decirle camionera. Sí. Bueno, y Rosilva nos decía, llevenle el budín especial que hablan en la mañana. Ah. Eh, budín salvaje. Budín salvaje. Sí. Bueno, mm. pero si lo dijimos la otra vez, ¿te acordáis? ¿Ah? Sí, pues. Sí. que perfectamente. Si no tienen tanto galagrimógeno esa agua, huevón, contamina que nos deja blanca, uh -huh. que no podía venir en la micro, yo la otra vez me subí con esa agua, ¿te acordáis? Cuando llegué aquí saltando. Imagínate cuando me subí a la micro. La micro se que esa vez fue fantástico. La micro quedó a la mitad para mí sola, me ah, ni acostada. Me quería acercar al lado tuyo. No. Bueno, muchas veces hemos venido igual cuando se nos ocurrió meternos ahí a la cuestión hacer esa fila, ¿te acordáis? Que la gente del lado de nuestro empezó a llorar. Ah. ¿Qué onda? Le dije a somos nosotras ya Estamos medio avioncitas ¿Sí, Vamos, pasa lágrimas claro. que... Pero Ay, no, ¿cu cuando viene, ¿sí? llegaste una vez con... Esa, esa vez oh, fue ¿no? Y se sube mi yerno A la micro Y yo así como, yernito Venga al lado mío Y viene, él todo contento y se siente y me dice tía, me pica la nariz. Ah, cabro yo no soy tu tía, quédate aquí. Y la cabra chica por mientras le pateaba el bolso que venía el, eh, la ropa mojada con el guanaco, con ese tóxico. El cabro terminó llorando. Ay. Bueno, la gente se fue. Después llegué a la radio y a saludar a la gente que estaba haciendo programa. ¿Ah? Y me echaron y terminó el programa. No me quisieron. No importa, nosotros nos han echado de mejores lugares. <risa> ¿Sí? ¿De mejores lugares que la radio? Perdón. No. no. no. Allá. No, no, no, no, no fue lo que quise decir, ustedes malinterpretaron. El... ando vacheleteando. puro vacheleteando. Ando puro vacheleteando. Sí, pues. Así que mañana se viene un día intenso, chiquillos, así que los quiero a todos manifestándose de una u otra forma en, en sus ciudades, en sus comunas, en sus todos lados. Si es que no pueden venir al centro, si no pueden acercarse a las plazas, pero vamos a apoyar a los estudiantes, vamos a apoyar a los mapuches. Esa es la idea. Mañana esa es la consigna. Y déjense de quedarse ahí sentados esperando que el resto haga la hueá, hueá, paren las nalgas y vayan a pararse ustedes también, hueá. Sí, a, a mí me tiene chata esa hueá del, del revolucionario por Twitter. Nos, bueno, manda, por Facebook, bueno. nos, nos manda la marcha Román un blog. Twitter fallo. Máximo Pávez. ¡Chileno! Que no te mientan. La educación gratuita no existe. Alguien tiene que pagarla. Serás tú, taxista, abogado, químico, quiosquero. ¡Qué lento! No vera no la vagaivo, la educación gratuita se financia quitándole a las personas que tienen para otros. Eso se llama aquí y en todas partes comunismo. Mm. Se si dice. West, no tiene ninguna lógica en verdad lo que dice. No tiene nada. No. Sigamos con Max Paz. 11 de septiembre de 1973, el día en que Chile escogió la libertad. Eh, uh -huh. Sí, pues, seguro nosotros La elegimos, la sí, elegimos. Pues. Este es un día digno de solemne conmemoración El triunfo y la independencia de la ideología Sí, sí. Homenaje también a los miles de civiles Que contribuyeron de manera honesta Aquí le dejo mi anillo Señor Pinochet, ¿para que reconstruir el país? ¿Te acordáis de esa wea? Yo le dejo mi cadenita Hay que reconstruir Chile Porque está en la miseria uh -huh. ¿Ah? digo, toponpa sí, entro. Y el viejo culiao ahora cómo dejó, ¿Cuántos millones tenía en el banco Rix y toda esa huea. ¿Ah? Ahí están las cadenitas, bueno, eh. Los de hueones todos que le dieron, huevón. ¿Ah? ¿eh? Calladito. Un tanto preguntando qué en el budín salvaje, pero eh, la caca. le contamos, ¿no? La en La caca. mierda, loco. Es que lo que ciertoño en la mañana. La otra vez dijimos, esa huea hay que llevar para la marcha al budín salvaje, bueno. No, pero aparte que tenía que conversábamos en la mañana. Que una huea le cambian el nombre, pero sigue siendo lo mismo, o sea, si mm. te ponen un plato de caca Tú sabés que es caca, pero en otro lado te lo pintan y le ponen otro nombre y lo, y lo ponen bonito. y budín salvaje. Uh -huh. Pero tú sabés que es caca al final. Y esa es la idea que nosotros dimos la otra vez de llevar a la marcha budín salvaje. Mm. Sí. Ajá. Para tirar. Así, okay. molestamente, indignada. Pescar un poco de, de ese budín salvaje y tirárselo a los pacos. Bueno, ahí estaban a... A, algunos es el budín salvaje, chiquillo? Twists, algunos twists de le voy a dar, mierda. Le voy a dar hartos porotos a mi perro para que haga harta caquita. Eso. Y a toda la gente de la radio. Y Eso. lo vamos a juntar en un balde. Ya. Pero tiene que ser ahora, ¿sí? Porque nosotros nos vamos a temprano mañana. Ah, ya. <risa> te le llevo el tiro. Lo voy a, a buscar. <risa> Espérame. Vamos recogiendo no la mierda. <risa> acá dice Elisa Montice. dice La hija Frodita, ¿un plato que le sirven a Dávalos en el Lili Marlén o Dávalos? Es un budín salvaje, exacto. Exacto. Dávalos es un budín salvaje. Donde lo pongáis es cage igual. Oye, el huevón, chucha su madre, weón. Ese es un es un es un desubicado, ¿no? Sí. Es, es un huevón que no no no no tiene ningún filtro. Él hace no, huevón, no, si no es que no tenga filtro, es que es loco. Se siente aún con la huea de que el hijo la presidenta y puede hacer y deshacer y nadie le va a decir nada y no le ha pasado nada. El tenía que ir a declarar, se fue al gimnasio y no llegó y no llegó nomás. Y él le lo pasó Lola Palusa. Lola Palusa. Ay, que el hijo la presidenta, me da hueá, pues, yo soy hija de la Irma en la Villa Francia, po. y es dispulenta, Sí, po. po. Sí, po. ¿Ah? Y ahora hueón en el Lilli Marlén, ahí Achaya, ¿no? escuchando a Marx, a Charlie Fontana y ocho su papá sí, po, un, si po, es la verdad po. Sí, po. ¿ah? ¿para qué estamos con cuestiones? si lo decíamos la otra vez todos estos buenos son los mismos de siempre sí. los que te cagan siempre y todo pero te andan con las palabras bonitas te andan endulzando ahí a la viejita le van a endulzar al club adulto mayor con la tortita mm. ¿ah? ahora todas las municipalidades pasamos a agosto y la salud como la hueá pero siguen pasando a agosto po. ¿no hay remedio en los consultorios? no importa pero pasamos agosto po. ¿ah? ¿ah? Y para el tiempo de elecciones vos pues, ve a todos los guanes bueno, acarreando tortas, bebidita. Ah, saquémosle la fotito y después si te he visto no me acuerdo. Si son todos iguales, mm. cortados con la misma jile, porque los tijeran al caso. Con la misma jile. Con la misma jile. ¿Mm? Claro. ¿Cuál es esa prestobarba que valía 100? Oy. Ya uh -huh. no ya no vale 100 uh -huh. pesos esa huea. Existe esa huea todavía esa esa esa prestobarba, esa máquina azul todavía existe. No tengo sí. idea. Igual que después salió una Vick, una amarilla. ¿Las cacháis? Sí, sí están. ¿Estás existen? Sí, te deja la pierna filuitas. <risa> sí. Me pasan unos globos de esos, de los globos que hay en las condes. Uf, hasta los desaparezco en un minuto. Me lo paso con la puras piernas. <risa> ahora entiendo todas las pelotas en la sana güey. no tenéis para qué ponerte esa, esa panty media con diseño porque los lo pelotes la, la, la casita del pelote va haciendo todo el diseño ¿sí? el calado el <risa> Ay, tío, dice, bueno, Púncar pues, la pregunta de qué le lleva el budín salvaje caca, mijito, pura caca, pura nada caca, más pura claro. Elisa Monte dice, jaja, Max Paves, abogado de Fundación Jaime Guzmán, déjame hasta ahí a más budín ah. salvaje. Sí. Sebastián. Sebastián. Ese fue un <risa> ¿Qué dice Sebastián? Es que no hay? Ese, ese fue un <risa> <Sí>. <risa> Inculiable, huevón. ¿Es culable ese hue ese fueculado de max pavez el concejal de los 900 votos tan abuonado como moreira cueva Ávalo se le puedo poner a un sweet y podemos seguir toda la noche nombrando huevoes la pepajoma la la cómo se llama la evelyn mate y todo eso la misma mangue huees de siempre y le podemos poner también Burgo y todo eso porque son toda la misma calañas aquí que derecha y izquierda mentira si son todos iguales es la misma nomás Claro, la elite de este país. Todos ¿no? les piden la plata los mismos. Claro. ¿Ah? Sí. Y no tienen ningún asco. Cerremos ¿no? los ojos, peores más carlauchas, como dijo Meo. Sí, ah, sí peores más carlauchas, por pues, cabros. Y ah. si ellos lo piden, ¿por qué yo no? Así. ¿Ah? Ah, claro, ah, claro. Es el pensamiento ah, purificado. Sí. ¿Ah? Vamos a pedirle. Pues No importa que hayan asesinado, no importa que hayan... Torpe... No importa que hayan pre prestado su empresa no. para pa desaparecer gente. No importa. Reconcíliate con el pasado. Sí, pues. ¿Ah? ¿Pa Avancemos, miremos claro. adelante ¿Para qué miráis para atrás? No te queda atrás. como la estatua de sal ahí. Eh. Eso, no, no podéis ¿cómo se te ocurre? Bueno, tomando La, la, la, la, la palabra de Sebastián Son todos unos inculiables <risa> Yo estoy cagando Robot de madera, dábalos en un gimnasio Y levanta pesas de plumaví No se le nota nada de nada se comen las pesas Rosilva mira me da la receta mañana vaya a reventar las ruedas de los camiones con las piernas <risa> <risa> iba a mirar a cuñarle la cara claro yo había dicho la otra vez por un verano con pelo ahora yo, mañana nos voy a ocupar sabe. mañana mamá a sacarnos todas nuestras piernas ahí al aire para causar daño después en los periódicos o nos tiramos Go. nos tiramos en la, en la este ¿No? la usamos de Miguelito bueno, y después, por eso el mo, los después va a aparecer así en titular de diario dos como dos terroristas en cabullar <risa> <risa> con alambre de púa revienta <risa> Wolverine <risa> Wolverine pues claro sacamos la garra de las piernas y pura cuchilla de fila que <risa> no esa hueá de ser pobre y no tener plata, pero un spa, hueón, para que nos pase. Bueno, yo la última vez cuando me intenté depilar fue con una piedra pome, bueno, <ríe> perdí la dejo. primera capa de la piel. La... ¿Se acuerdan de cuando no al colegio, es así, esa hueá de la marca, el diablo que me llamaban, que era rasparte así, sí, sacarte, esa hueá parecía hipótesis. Así me quedó, bien no, tú, no. y los brazos, las piernas y caminaba así como, ¿cómo <ríe> se llamaba ese mono de, de Michelin? Michelin. <ríe> <risa> si uno no se ríe de uno mismo Exacto Sí, eso es Y nosotros aquí no mm. hacemos bullying permanente Así que estamos sanias, cabrón Claro Por eso le hacemos bullying a ustedes Para que se vayan acostumbrando Claro sí. mm. Para que se vayan acostumbrando como somos acá Ya, pues ¿Qué más le tenemos? Eso La salida de huenchumilla La salida de huenchumilla Salió huenchumilla Que a nadie le importa Pero Medio bueno, pena. salió huenchumilla Me dio pena ¿Te dio pena? Me dio no, pena No, a mí no, fíjate me dio pena porque caballero quería hacer cambios. Pues llevaba, ¿cuántos? ¿16 meses? ¿14 meses? No hizo ni una uña. Pero no, pero es que no lo dejaron. Puta, que soy mal pensada. No, sí, no. No hizo es, nada. Es como la pobre Bachelet, pues. Po. Pero si, si también la señora es pobre, sí, po. pues. Si lo que pasa es que la gente que la tiempo. rodea... No, si la gente que la rodea es la mala. Sí. Mm. Eso me decía una abuelita en la micro. Uh -huh. Mijita, usted entienda que la gente que la rodea es la mala, y ya no puede irse en contra de toda esa gente. ¿Usted quiere otro golpe sí. Así me decía una abuelita en la micro, po. Las abuelitas. Po. Oye, el rebenzo se está volando de mis piernas, que las voy a usar como miguelito, las patas de miguelito. Sí, <risa> mancha, sí, sí. va a ser, pero bueno. Sí. Las va vamos a usar todo nuestro armamento. ¿Y es el que tenemos? Elisa Monti, encapuchada. No, bueno, es que me despidile el bigote con una bic. <risa> Yo tengo barba, pues, güey. Hola, caí, hoy día me saqué los pelos. No debería. Esa voy a decir, mujer pobre. Mm. ¿Tenís pelo? O bueno, típico. Aplicar el scotch. <risa> la cinta adhesiva la, la doble faz que tiene más <ríe> que se pega más después sí, ah, te dicen weón. pásate la piedra, después me te saca los pelos que hay como hueón, y como que es yo hueón pero no, te digo la verdad el ser pobre te provoca, tenés bigote soy cejona tenés barba porque la, la, la hueá hormonal no funciona, weón. si te alimentas es como las pelotas, vivís estresada ¿Ah? te salen pelo por todos lados Y vos vas al médico y se no el dicen es normal. si sí, pues normal para nosotros que vivimos acá. Pero anda, vaya a Barriao, huevón. Las buenas la tienen la piel lisita, se exfolian. Nosotros con con qué nos exfoliamos? Arena de playa traímos, po, wey, ay, emulsionado. Ay. <risa> y si no vaya a la playa le echa el azúcar. Mm. ¿Para que cacha azúcar con emulsionado en las manos? <risa> ah. El limoncito lo que queda, el limón te lo refregáis para las manchas. O esa linilla que de repente tiran en las plazas, wea, esa hueá la usáis para refregarte. Sí, po. <risa> la hueá picante, wey. Pero es así, po. <risa> Un mundo perfecto. Sí. Belencita, buen chumilla es mi ídolo. Iba a lograr la paz. No, pero mi... Como Mujica. Era lo mismo siempre. Sí, sí, mm. sí. Mm. Sí, esa hueá... Wea... Mujica que, que le vendió la semilla a, a Monsanto, a Monsanto. No, pero fue bueno porque sí. legalizó la marihuana sí, pues. sí. no importa no que haya sido Monsanto, pero la legalizó claro. mm. ¿Ah? se vendió igual el loco claro más lo que lo oído de la Latran y era un, mm. un capitalista de mierda igual sí, liberalizó el mercado sí que la flexibilización laboral aquí sí. y la gente en Uruguay vos, le pregunta, Uruguay, ¿cuándo hablamos con la Uruguaya? Sí. de acá de, de la se villa se tuvo que, que... venir para acá, para Chile para buscar otra oportunidad y todo y se encontró sí. con lo mismo mm. porque a Chile lo pintan afuera como puta. el sueño, buen. el, el nuevo, sueño americano el nuevo buen. Estados Unidos pues, bueno, mm. vos tenés el país de oportunidades el que quiere surgir en Chile surge pero tenés que tener forestales mineros <risa> minero, mm. ¿eh? o pesca ahí puede surgir, uh -huh. teniendo plata para invertir en esa hueá, porque no vaya a llegar de pescador artesanal, ni cagando. El loco uh -huh. la vendió igual, ¿no? Uh -huh. Entonces, la uruguaya cuando se vino decía, ¿te acordás de que nos contaba? Uh -huh. Tenía la cagapo, uh -huh. ni casa, uh -huh. vivienda, paquésito, concesionado, igual a las grandes empresas, terrenos entregados por aquí, las por allá. Las tomas habían crecido caletas, Caleta, igual claro igual en Chile. Uh -huh. Bueno, y aquí el otro día yo miraba y en la micro y vaya mirando bueno, más lo que peleamos con el, alcal el alcalde de acá y acá, nunca hay terrenos para vivienda social pero vos veis, están levantando cualquier edificio Chico, cualquier edificio sí. y lo levantan ya no quedan espacios locas ya los meses, weón, esos edificios son los que tienen problemas porque tampoco hay una regulación de construcción, teníamos no sé cuántos departamentos en un edificio más de 800 departamentos para dos ascensores y la gente hacía cola como en el metro en la hora pic para subirse el ascensor, weón, de verdad dos ascensores y uno estaba malo no, y salió un y no reportaje. Hay, no hay ninguna regulación tampoco con en el entorno, es decir que la los desagües siguen los, siendo los mismos y siendo que ha aumentado la cantidad de edificios pa, o sea, de departamentos donde la gente ponte tú, tira más obviamente no, tira una cadena, tira ahí muchas más ahora mm. y mm. se empiezan a rebalsar todos los desagües, ¿cachai? entonces por eso mm. aquí caen dos gotas de agua y se inunda esta wea por loco porque no hay un, una regulación regularización con respecto a eso los estacionamientos, las calles llenas de tacos wean, porque ya no hay donde meter más gente mm. y lamentablemente la gente se quiere venir para acá y uno quiere puro arrancar de acá si sí, estas weas aquí es asquerosas es asqueroso vivir en uh -huh. Santiago, locos, no se vengan para acá vayámanos todos <risa> <risa> vamos todos a copar otro lado <risa> sí, sí, sí. Sí, pero hay ahí. mucha gente también que se viene a Santiago a estudiar po. Sí. Sí, po. y yo así me quiere pegar aquí por Mucho o sea, año, ya me culpa, voy a ir, me por voy a tu ir. Culpa, así con así la no. Aquí? Sí. Eh. Soy una fuerina que vengo a quitarte el trabajo. Oh. Cachái que el otro día fui el lunes, bueno, el lunes fuimos a, yo fui a ver a la Carolina, a la mina que se pone la estatua humana, Ajá. Que no la dejan trabajar y todo el tema. Ah. Ya apareció un loco a darle el apoyo, po. Bueno, a todo esto la historia fue corta porque yo llegué con ella a donde estaba ella, estaba enhamada con moneda. Y la tienen, el permiso que tiene, que ya caducó aparte de eso, la tienen trabajando en la vereda suroriente. Justo al lado de una caseta de carabineros <risa> <risa> Ya le dije, instálate, bla, bla, bla. Yo te veo. A cómo te va aquí. Porque quería cachar cómo era la pegadilla. Weón, bueno, estatua humana. Imagínense, para, estatua. Ahí sin mueve, media hora. 300 pesos. 300 pesos. día trabaja de las 11 a las 2 de la tarde. Es el permiso que tiene. Claro. Y aparte porque es mamá, entonces uh -huh. tiene que preocuparse después ir a buscar a sus hijas al colegio. y se retira a la 1 y media. ¿no? No, nunca está hasta las 2, hasta la 1 y media para después ir a buscar a sus hijas al colegio y estar todo el día, digamos, la vida familiar que le corresponde. Yo me dice, imagínate, me dice, la gente aquí anda toda pura. Uh -huh. Esta cuestión no es, un, no es un paseo peatonal turístico. Es un paseo peatonal, pero de gente que trabaja mm. y que anda ayuno, gente que anda pagando cuentas, que anda buscando pega. Y es la verdad, la gente camina por Ahumada, cabeza agacha, mierda, si te choca y te manda la punta el cerro, te caíste, te caíste nomás. Entonces me dice, vamos a probar a, a la plaza de armas. Con el riesgo dijo de que me lleguen a sacar y me saquen parte. Vamos, vamos. Partimos, mierda, plaza de armas. Pone su, su territo donde ella se sube y todo el tema. Pone su, su macetero y donde recibe las monedas. Yo me voy para el frente a mirar nomás a pie. Se sube cinco minutos. Y me hacía señas. Carabineros, mierda. <risa> Llegan, la bajan, carné. Ya. A la pared. Al, no, <risa> no, no, <sí> carné, todo. <risa> ella va, abre su cosita donde tiene sus cuestiones, saca su carné, se lo entrega y la paga y dice voy y vuelvo. Entonces me decía, ¿qué hago? Bueno, trabaja por mientras, que te te retienen el carnet, pues o así, sea, si vayas a saber quitar a sacar un parte, trabaja. ¿Cachai? Llegó. <risa> llegó, se subió de nuevo. Bueno, la gente pasaba turistas gente que se iba a sentar a la plaza a descansar y todo, le echaban su moneda, ella hacía su actuación. Muchos cabros chicos se le sí, acercan, se acercan, sí. sí. Y la mamá como que sí. incentiva a una moneda, a mm. ver cómo se mueve. Mucha gente pidiéndole foto y todo el tema. Porque es, es muy y lindo gente, el que hacen. Mm. Sí, entonces ella decía, ¿a quién molesto yo aquí? Mm. Porque no ocupa 10 metros, no ocupa 3 metros, ocupa un metro cuadrado donde mm. está para solamente, no molesta a nadie, se pone al lado de una de las estatuas no de la Oscura que hay, el mm, caminar de nadie de nadie, no obstruye tampoco una vitrina de las grandes empresas. Claro, y la y la gente, los turistas la buscan, mm. la buscaban y todo le echaban cien pesitos, una moneda y todo el tema. Viene acercándose no carabineros, y ya no venía carabineros solos, venía con un inspector municipal y aparte con guardias de, de estos guardias Santiago, como un paz ciudadano, unas cosas así a pata y aparte venían dos en, en estas motos, así que van parados. Con claro. escándalo ya, con show, claro. Entonces, yo sacando foto y todo el tema y la gente así como, "Ya, a ver qué pasó aquí." Entonces, hace que la camioneta chuta, otro parte todo el tema y mientras justo llama de acá de la radio y ah. se pone a hacer una entrevista con editoya, sí. se corre todo. Entonces, el tipo de de el inspector municipal me dice, "¿Usted quién es?" Ah, mi nombre es Tanto, estoy en un reportaje, soy de tal medio. Me tiene usted que entender que yo soy aquí el sándwich y la paca es que yo soy el son Y la gente empieza a ver qué pasa aquí. Llega este, el humorista, el hermano del flaco de ya de los Dinamitas Show. Sí. El de hermano del flaco, claro. ¿sí? Y llega y dice, no, qué bueno que usted esté aquí, porque a nosotros todos los días. Y empieza y la gente se empieza a golpear. Oye, oh, qué injusticia y bla, qué bla. Qué bueno que la gente empatice, guau, bueno, con eso. Bueno. Me encanta esa guau, bueno. guau. Ella, pues mira, que hablaba con, mm. con la radio, la gente igual le echaba sus moneditas, po. Y pasaba una abuelita, un batoncito venía saliendo de la catedral. Usted, y lo apuntaba con el bastón a los pacos, sí. Usted no tiene nada mejor que hacer. ¿Ah? vayan a buscar los delincuentes que están ahí en Ahumada qué buena claro. ¿Ah? bueno, que le sirve de mucho ánimo a los mismos artistas que están ahí claro. para sentirse un poquito más apoyados así que hay que apoyar a esa gente, loco y en eso aparece uno no me acuerdo cómo se llamaba yo soy no sé quién chucha <risa> pero yo yo soy de los que piensan que aquí todo el mundo tiene derecho a trabajar Menos los cholos, todos los cholos se tienen que ir <risa> Te lo prometo Y tú así como ¿Cachai? Porque ustedes le vienen aquí ¿Cachai no? Uh -huh. Y yo en mi página de Facebook Tengo como 9000 seguidores Y en Twitter también tengo 9000 seguidores y, y yo los quiero representar a ustedes Porque yo, weón, bueno, campaña Mm. al tiro. Y, yo la, yo. y nos falta la gente que se pone a escucharle y si, sí, tiene razón mm. Dice, "Yo quiero que ustedes voten por mí, ustedes deben, si ustedes qué medio es? Eh? Padre Villa Francia, usted no." Yo le dije, "Oh, conbonia lequina, discriminación." No, pues digo, sí, a esquina, <risa> hermano, no me pones a discutir con vos aquí, pero ya." Ahí es lo que te En eso aparece mm. un exiliado que venía llegando a Chile puesto de estos años. Que hay el único de juego. A esto vine. Me da berlego a los pacos, así que A esto vine, dijo. Pensejo que para fuera todo lo lindo que hablan, que la democracia y todo, una semana en Chile y me, me, me da vergüenza esta. la dictadura que se vive. Me voy de vuelta. Esto no es democracia, a toa boca. Me da vergüenza de decirle, compañero, a los que están sentados allá, dijo, y los tienen a todos ustedes acá y así como están. Dijo acá, la que tiene la culpa es la señora Tobás, que debería estar acá abajo, respetando, dijo. Bueno, y se acercaron los pintores y empezaron todos a contar su drama, que no los dejan trabajar al final la Carolina la quieren hacer sacar patente para dejarla trabajar, pero ella tiene que pagar patente de comerciante. Recordemos que bueno. la Carolina, o sea, la Toá eh, ganó gracias a todos estos artistas, porque en su momento de campaña, ella dijo que iba a apoyar a toda esta gente. Así que y cuando ganó Fondela Carolina entregarle un... Carolina se llama la, la, la, estatua, la estatua humana, sí le fue a entregar una un, un ramo, ramo de, de flores y le entregó un certificado Exacto. en que decía de que ella podía trabajar afuera de la catedral uh -huh. pero el certificado no tenía validez pero tenía timbre uh -huh. ¿Mm? Y, así, y fue lo mismo que le dijo a los estudiantes antes de la campaña. Que ella fue al liceo, al es? El Instituto Nacional, y todo, que ella estaba a favor de las tomas, porque <ríe> ella también había tomado y había luchado y todo. Sale alcaldesa, weón, todos los liceos desalojados, mm. con una represión y una mm. violencia que te le encargo, y que sale... Y más encima pone una weón como ley de que los liceos no se pueden tomar y un mm. sinfín de cosas más. Porque... Antes las tomas eran válidas porque estaban en dictadura. Aguante que también sacó el paseo de las carteras. Mm, también, pues. Mmm. Chevo. Sí, el Barrio no, oye, Mata. No y a, a la QET cuando sí, desalojar Liceo. Sí, pues, pero si ahí iba a meterse a la toma a apoyar sí. ya decía dar conferencias de prensa mm. afuera, pues. Mm. El Barrio Mata cómo lo tiene? Chevo. Sí, mmm. Está toda la gente enoja con ella el parque ese donde se ponían los, los días domingos artesanal la feria artesanal los días domingos y se ponían lo, la feria, las fereras pulgas que se mm. ponía también los removió a todos pues les hizo presión todo el rato pues si sí, yo también iba para allávo mm. y fui alcancé a ir como tres veces y ya después no fui más porque el parque eran como 60 lucas por loca Sí po. entonces finalmente para qué me iba a arriesgar pues bueno mm. no fui más Entonces la Carolina ese día comentaba que tenía mucha, muchas partes acumulados que obviamente no podía pagar. Bueno, tam, hablamos con la Carolina, la Carolina no tenía plata ni siquiera para pagar. Esta, esta tipa decía, no tiene idea del daño que ha provocado, mm. porque esta es mi fuente laboral. Yo de esto vivo, mi familia vive, mis hijos se alimentan de esto. Y esta mina provocó les, les prometió mil cosas y no cumplió absolutamente nada y lo sacó de las calles. Bueno, ella loco. siguió yendo a trabajar todos los días, no dura ni media hora y todos los días le han sacado parte. Mm. Pero plata. dice, ¿y qué cómo? ¿Qué hago, hijo? Y él, eh, me decía, converso con ella para ver cómo va, cómo va el tema, si ha avanzado en mm. algo y todo. Entonces me decía, hay gente que me dice como deja de luchar, eh, te deposito plata y todo el tema. Me dice, yo no puedo vivir de la limón en la gente, esta es mi dignidad, es mi trabajo, es lo que yo sé hacer. Sí, mm. Y es lo que me gusta hacer. Uh -huh. Dijo porque yo puedo ir a una empresa, dijo, y me van a pagar el sueldo mínimo y a mantener a mis cabras, chiquito, pero no las voy a ver. ¿Y por qué tengo que sub eh, subyugarme, agachar el moño y trabajar en lo que ellos quieren que yo trabaje si yo lo que sé hacer es esto? Uh -huh. Y esto es lo que me gusta y es lo que me llena. Uh -huh y encuentro toda la razón aparte sí, que ¿sí? es una cosa tan hermosa ¿Sí? la que ellos hacen eh, es llamativa para los turistas ¿Sí? eh, llama a los niños no le está haciendo un daño a nadie está entregando un, hacer una performance se preparan pero increíblemente esos trajes esos maquillajes preciosos ¿Sí? yo por ejemplo no sé pues todos conocimos en algún momento vieron fotos del minero po, ¿Sí? ¿sí? era una producción pero increíble ahí ¿sí? también hay Lucas Invertía entonces finalmente todos estos gallos no pueden trabajar bueno yo no, no pudo llegar ese día, pero también sí. estaba... Están en, ¿Sí? está en la misma, están todos en la misma. Hay cambiar. todos los artistas, los artesanos también que llegan a, a vender sus productos. Mm. Y eh, es fuente laboral, pues yo no sé qué, no, no, no cacho la para parada. Sí. Que, eh, eh, según ellos es para evitar la delincuencia, pero precisamente con trabajo se evita... Mucha delincuencia, sí, <coughs> aquella sí, decía, yo no aglomero no gente, ¿Mm? que no, digan no. que yo sirvo para que carteren, y que estoy asociada a los carteristas, yo no aglomero gente, ¿Mm? la gente va de tránsito, lo más se, se, se para un minuto, ¿Mm? en que yo me demoro en saludarle, en darle un beso en la mano al niño, no me demoro más Aunque alguien se quiere sacar una foto con ella, y eso es todo, claro. porque la mayoría de la gente la mira desde lejos ¿Mm? eso. Y la gente que pasa le dejará su monedita ¿cachái? Igual es penca loca, es súper charcha lo que está pasando ahí en Santiago. Bueno, y con todo, si en todos lados o se yo por ejemplo veía la persecución que hay acá en estación central. Mm. Está se ve eh, este estado policial que estamos mm. viviendo en todas mm. partes. Eh, vendedores ambulantes buen, corriendo, arrancando, dejando mercadería a botar, furgones abiertos se llevan mujeres, niños con coche con todo, no están ni ahí, dan vuelta palanganas de aceite, le da exactamente lo mismo y nadie dice ni nadie se, se naturalizó tanto, es como acá en la villa para claro. cierta fecha Nosotros es natural dije, que, que se, se vean, claro. de hecho ayer mi hijo me decía, mamá andan caleta de Paco, güey el fin de semana me dijo, mamá, andan calete pago por todos lados. Sí, es cierto, po, hueón. Se han pasado caletes furgones, cachai, por todos lados. Entonces ya estamos nosotros, falta cuánto para el 11 de septiembre? Tres semanas. Tres semanas y ya estamos invadidos con estos huevos. Claro. Y no se ven en todo el año, se ven y, solamente y, en esta fechas. Y lo más probable es que en unos un pocos días más empiecen a cortar el tránsito a partir de cierta hora, ¿cachai? Entonces, después ¿qué provoca esto? Que la gente que tiene que obligadamente pasar por acá en la locomoción crea molestias con respecto a la villa. Ah, y hasta los guanos en la villa francejando la caca y la guana! Y aquí no pasa absolutamente nada, eso lo quiero aclarar. Aquí no pasa absolutamente nada. Simplemente a las 8 de la noche desvían la con locomoción y era. Y a nosotros nos dejan sin locomoción. A nuestra gente de la villa la dejan sin locomoción. Si hay una abuelita que usa o cualquier cosa que necesita salir de urgencia a la posta, al med, a, al, al hospital a esa hora, cagaste. O sea, no la podís llevar porque aquí no pasa locomoción. Mm a cierta hora, y lo otro vaya a comprar, bueno, a la esquina tenés que ir con carnet, porque lo, te hacen control de identidad cada mm. rato, pues bueno a los cabros chicos en la mañana le revisan las mochilas, yo estoy hablando de cabros chicos nos, nosotros lo hemos visto a los cabros chicos les revisan las mochilas los cabros chicos, por pues, loco, estoy hablando de, de, de preescolar estoy mm. hablando de, de cabros de básica de, de cabros de 7, 8 9 años, los revisan bueno, nos pago con metralleta en mano Obviamente los niños están asustados. Yo ojo que para la gente que viene de la pega también la afajan eh, sí, no y aparte que como que se ve ahí se ve la de, la delincuencia porque sí, están no. todos los pacos apostados en 5 Entonces, de abril. La gente tiene que caminar desde la reja, desde 5 de abril hacia el interior de las poblaciones y es loco. Es fácil para los locos que andan colgando, Yo lo decía, po. Po, bueno, asaltaban mm. afuera el paradero, mm. eh, no pasa micro, la gente caminando, y los lo pago a dos cuadras. Y, mm. y no estaban ahí, colgando. Bueno, estaba incendio, puta, se les fue a pedir por gente a ¿ah? Ancora de Guanaco. Y mismo a mm. una cuadra de la casa que se está quemando, los guanos, no, no, no, no. Po, quémense. Mm. Y esa fue la respuesta que dieron, Siempre. quémense. Y después cuando llegaron los bomberos, bueno, ellos llegaban a meter las manos y todo, y la gente, ¿cómo no va a estar enojada? ¿Ah? porque se ve, po, ¿ah? uh -huh. los cabros de repente encontráis en Facebook amigos y me bajaron de la micro man, y a trabajar y me hacen llegar atrasados uh -huh. por puro revisarte el bolso sí. uh -huh. y lamentablemente los cabros alegan también porque toman, no sé, por la 506, los bajan de ahí, es la única locomoción que les sirve y tiene otro pasaje más po, uh -huh. porque ahí no corre el, el, el tema de las tres locomociones o de la hora y media porque tomaste el mismo número de locomoción uh -huh. entonces jodiste entonces claro pues bueno. no, es súper acá vivimos vivimos en un estado mm. policial en diferentes sectores se ve fuerte como decía la alameda ese día por aún más decía quetucha pasa acá furgones eh, pacos de civil de que mm. sea paco de vestido de pacos tres, tres pacos por por caminando uno detrás de otro pidiéndole patente a la gente a los de los kioscos ¿Mm? y es lo mismo o sea Decíamos así como... Puta con huensumilla... Llegaba la paz... Y un fin de cosas... Hueón... <risa> <risa> era todos los días... Allanamiento... A una comunidad diferente... <risa> todos los días. Todos días represión, todos los días hostigamiento. El hostigamiento yo encuentro que es lo más, bueno, una de las es lo más es lo más preocupante porque viven bajo presión esa gente, porque se despiertan en la mañana y lo que hay es paco por todos lados. Eh, el helicóptero paseándose, eh, los revisan a cada rato y nosotros entendemos. ¿Qué tal un helicóptero? Sí, weón. Y foco, oh Dios, no, wean. es un helicóptero, weón. Sí. Yo me siento a veces iluminada, pero sí. no. No, es oh, weón, llegaron los ovnis, no. no sé tu madre. No, <risa> no, no son no, ellos. Son ellos, otro alienígena otros alienígenas. <risa> sí, Entonces, se vive, weón, y de la forma que llegan. Yo decía el lunes cuando llegaron a la casa, weón, llegaron por una weá, nada que ver. Y llegaron así, como en muy mala forma, ¿no? Uh -huh. Llegaron así, fue gritando así, ¡Ah, no, no, no, y preguntándole a los vecinos, weón, si eso, lo peor por último, llega ya, llega ya a una casa. Igual eso es chacha, porque después dicen, oye, ¿por qué están...? El... No, güey, yo decía, puta, mis vecinos no barren nunca la calle, y ese día tanto todos con escoba afuera... Ay <risa> bueno. no, no, y, y después que se van yo le digo, "Chiri, ustedes no barren nunca" y tan, "No, así si necesita era para defenderte." Satan, puro sapiando, loco. <risa> Pero la huevada es que llegaron así como gritando, <risa> aló, aló, pegando, pegándole a la <risa> reja como tenemos madera y bla, bla, bla, a la mamá, ¿cómo se llama el programa hizo, ese que grande? es en, en la mira. En la mira, bueno. Y yo con cara de huevón, nos resi levantando, mm. encima así como que chucha grita tanto y dije, lo primero que pensé, un vecino se enfermó, alguien necesita un papel urgente que tenga que entregar. Mm. Eso me imaginé. Y abro la ventana y digo, sí, carabineros de Chile, señora, salga. Que chucha, yo. Y te pusieron la placa en la cara, güey. No, porque estaban, ellos estaban afuera. Entonces dije, calmao, hermano, me voy a vestir. ¿Ah? <risa> calmao, calmao, calmao, hermano. No, le dije yo, no. <risa> Igual fui, sí, fue chistoso porque le digo así, ya ya ahí. Sí. Mm. Sí, pues, y, me dice, de y me muestro la placa y andaban de si en un auto y dice dicen, cariño Chile, salga. Y yo lo quemando y le digo, ya ahí, salga señora, ¿Ah, calmado, me voy a poner ropa. ¿ah? Fui y me puse un pantalón de pijama, salí con mis todas mis greñas y así, ¿verdad? y lo quedo mirando y le digo, sí, salga, salga. calmado Abro la puerta súper relajada y miro para los lados. Todos los copuchentos ahí rodeando. Todos haciendo barriendo, conversando. Otros iban a comprar esa hora para hacer almuerzo. <risa> y yo le digo, ¡buenos días! Señora me dice... Andamos buscando, estamos... No, nah, aquí le dije yo, aquí no es nada, está equivocado y bla, bla, bla. Ya, señora, disculpe, ya. Y después los vecinos, ¿y qué es lo que querían? Sí, ¿qué es lo que querían? <ríe> <ríe> no, Salieron toda barren. ¿Ah? No, barren nunca, güey. No, no, y como está la tierra <ríe> húmeda, nos faltaba ¿No? agua ¿No? que está regando. <ríe> Pero esa es la forma que llegan a la población. Sí. Me imagino si es que llegan a buscar a un cuico que no ha pagado un parte. No, pues no, pues ahí le ponen bayas papales y todo un tema, le acercan la, la cuadra para que no entre nadie ese claro. señor, por favor, podría ser, ser tan amable de asomarse y poder conversar no, pero chistoso fue que no la verdad es que andaban buscando el chacón por el tema del accidente mm. ¿Sí que cuando lo atropellaron y todo Entonces me dice, no, lo que pasa es que está mal hecho el procedimiento y hay que tomar declaración de nuevo. Y yo lo quedo mirando y le digo, ¿está mal hecho el procedimiento o es la coima que le llegó por todo lo que está preso de la 58? Porque eso hicieron el procedimiento. <risa> <risa> eh, no, me dijo no es no que está mal hecho. Gracia, no le causó gracia. No, no te siguió el juego. Debíamos no. tener una cuña, un, una botonera para cada es que se mencione la 58. Es ¿Eh? Sí. <risa> en todos lados bueno y al otro día fue el tema de los pacos que están enfiestados los cabros po. y para celebrar se celebraron con la bomba lagrimogena no, po, sí, bueno. el, el, el tema fue que están <ríe> tan enfiestados tan curados bueno, metieron bulla es, toda más. la noche todo y uno se fue a acostar uh -huh. entonces te tenían que ir los invitados los invitados también eran pacos po, y no encontraron nada mejor que dejar una bomba lagrimogena en la orilla en la cama y la huella de esas cuestiones se activan solas casi po, y se le activó Con una chispita de... Claro. Con un cenicero. Claro. Se activa la cuestión, arrancan todos los vecinos con guagua y estos pacos pasan a sumario. O sea, da tanta pena. Imagínate, una bomba lagrimógena dejó la cagada en un departamento de ¿cuántos pisos era? Cuatro pisos. El edificio completo tuvieron que evacuar claro. loca. El edificio completo lo evacuaron. ¿Cuántas tiran en la, en la marcha Puta, tiran. Nosotros la otra vez, ¿te acordáis? Acá, ¿pa... ¿cuándo fue? ¿Para, una, para el 29, una de me marchas, parece que fue. Una de las marchas, una de las tantas uh -huh. manifestaciones eh, de, la, de las fechas emblemáticas de acá de la villa, en media cuadra juntamos como 15 power. Menos de media cuadra, fue en un cuarto y por un puro lado. Sí. Porque no podíamos cruzar para otro. Sí. En menos de media cuadra nos juntamos como 15 potitos de lagrimogena son potito y balines para que te cuento po? una cachavero enorme que balines. llegan a sonar bueno, en la oreja cuando te pasan sí, a tu sí, lado bueno. Sí. Sí. Sí. Sí. sí bueno cuando... nos han tirado al, al cuerpo te acordáis que no le hemos hecho Oliver Uy. pero de cueva nomás po. sí porque ese día me agarraba el potito y la cabeza cuando uh. la sentí así en la orilla el pelo me sonó así y después la sentí en la pierna uuuh no, y cuando, cuando íbamos para detrás de los departamentos queríamos salir adelante y, el, y vimos al, al furgón güey, y se bajaron y nos apuntaron güey, y nos, nos tiraron ¡Oh, conchesumar! Yo ya la veía incrustada en el cuerpo, de verdad Me salvamos, pero ¿de qué? ¿Y, lo, y los pellitos de los zorrillos mm. pues Eso es tan tienen, buena lo tienen en la cara, sí. vos vais pasando Sí, también me tocó acá, <ríe> entre la villa Hoy te dejan, pero bueno, blanca, mm. sí Genie. No, ese es fuerte el tema acá Pero bueno, ya estamos ya sea, Bueno, ya en todo el lado yo creo que ya, Si nosotros conocíamos Bueno, ¿se acuerdan para las movilizaciones Del, del 2011? porque pues, todo el mundo conoció las tanquetas Mowak pues, Uf, aquí mm. ¿Ah? Que aquí se quemó una casa Las conocíamos hace años año. Y esas mm. las conocieron en, en, en el resto de Chile mm. Porque aquí llega tanqueta Llega de todo Yeah. todos llegan para acá no po, pero acuérdense que la tanqueta tiró una una, um, una bomba desde desde acá de 5 de abril y atravesó más o menos cuántas 5 o seis cuadras más mm, menos y sí. empezó a quemar una casa sí. y ahí los vecinos tuvieron que saltar de nuevo a, a, a ayudar mm. pero esa buena pues... no sale en la tele por no por mm. no pues no, eso no sale Sí, en realidad sabéis que es bastante complicado cuando se acerca esta fecha emblemática, pero bueno, esto empieza a pasar más o menos, bueno, ya andan paseándose por todos lados, pero ya los desvíos de locomoción empiezan como una semana y media antes, más o menos, y ya ahí se ponen más pesados, una semana y media antes de, de, de eso, porque ahí empiezan a revisarnos a todos. Justo ahí me toca que yo vivo justo al frente de las plazas, pues... Mm. Entonces, los cabros igual llega, tía, tía, tía, tía, tía que que que no están revisando. Y cabros, que están de repente de escolar, que pasan a fumarse su pucho, están sentados ahí en las máquinas de ejercicio. Los cachai, todos los días están pololeando ahí. Y mochila Javier. Si no normal común y corriente el resto del año y en esa fecha tení que andar Tenís que esconderte prácticamente, Claro. Po. Bueno, de hecho Y, y cacha, cómo es? Tenís que guardarte, mm. guardarte de los pacos, po. Sí, po. sí. Esa, esa, esa es Con es que terrible, se supone po. que tú te tenés que sentir protegido claro. y tranquilo. Se supone que tenés que esconderte de ellos, po, mm. ¿Cachai? entonces mm. evitáis salir empieza, no sé, por, en esta época nos falta el cumpleaños, ¿cacháis? y familiar y todo, y, y puta, estáis dando disculpas porque no podís ir, porque mm. la verdad te alata salir, porque te revisas y tenís que caminar guay? 85 cuadras para... Además, para tomar una micro o alguna, para que te saque de aquí, de la villa, mm. tenéis que caminar caleta y, y puta, te disculpáis porque sabéis que a la vuelta es súper denigrante volver a tu casa, po, weón no, y, y, y en la reja la entera, po, cuando hayas tomado el micro en la reja, pero te da te dice el chofer No va a sonar por 5 de abril eh. Me voy por la parcela ah, <risa> Ya, gracias, me voy caminando Permiso, mm -hmm. me a bajar mm -hmm. Si <risa> es mm -hmm. sí, la misma wea nomás Bueno mm -hmm. ¿Ah? pero después a de la tele que somos los más conflictivos de la tierra bueno nosotros la bandera todo el tema los mapuches son malos po, pero malo malo empatizo, po, weón, sí, claro, po. empatizo mm -hmm. caleta con la con el hostigamiento que tienen los, los mapuches y en el sur one porque a nosotros también nos sentimos hostigados cuando hay una a una semana previa de la, del 11 de septiembre el 29 de marzo por ejemplo mm. es un hostigamiento increíble bueno Acá pero, pero, nos dice final, Rosilva. Terminai, este, odiando a estos hueones más que la cresta. Wean. Ya los odiáis por, por ser Paco, hueón, y ahora los termináis odiando más, hueón. Claro. Oye, nos dicen por acá, por ejemplo, Rosilva. ¿Mm? Eh, bueno, Elisa Monti decía primero los Hobbits versus los Elfos. Mañana. ¿Mm? <risa> Silva decía chamilla se vendió solo si creyó Superman el hueón y Burgos lo mandó a la chucha. ¿Mm? Y eso que era de su cagada de partido de DC. Sí. Robote de madera nos manda una imagen con una máquina gigantesca y se ha depilarse de chiquilla. <risa> <risa> Carolina Vergay dice lo de la toda es miseria de corazón. Es, un, es ser una persona de mierda. No puede ser tan miserable. Mm. Carolina Vázquez es un aporte total. se sí, sí. Sebastián y nos dice, Paco Intigno anda montando mercadería de tías de los carritos, o si no, les bolsean todo lo que puedan. Marza Julián. Sí, Paco, acuérdense que había un video ahí en, justo sí, en ¿cómo? Arturo Prat, me parece, ¿Eh? donde le quitan a esta señora el carrito que, donde escribieron las naranjas. Las naranjas. Como siete u pacos contra una señora bueno, humilde, bueno, que estaba exprimiendo naranja para pa dar esos jugos que venden. Que Aquí el, en la Alameda jugos, con bueno. Matucana duró una semana. Mm. Era una, una chiquilla joven, mm. más o menos 25, 26 años, con dos guaguitas. Se puso a vender churros. La Monse, la cabra chica, llegó un día llorando, indignada. Porque le botaron todo, o sea, masa, aceite, todo al suelo. La gente reclamaba y todo. Le echaron con coche, con los dos cabros chicos y a ella, presa. Y no, sabés, no se ha vuelto a ver, mm. volver a trabajar ahí. Mm. Entonces, claro, pues ¿cómo generáis delincuencia? Porque no nos no dejáis trabajar. Por claro. Como... ¿Cómo va a trabajar esa mujer con los dos cabros chicos? ¿Dejálo en el jardín cuando una empresa te tiene hasta las siete y media esclavizadas? Y el jardín te funciona hasta las 4. Y, o te pueden decir, no, hay jardines que funcionan hasta las 7. ya ¿Y el horario de vuelta de las 7 a las 9 que llegas a tu casa en locomoción? Sí, po. ¿Quién ve esos niños? Y aparte que no siempre tenés un cupo tampoco en los jardines, porque Tenés que tener ficha de protección social. ¿Es como la de Telier? No, es que ahora el ministerio dijo que Telier ni su familia nadie ha pedido fichas. Ah. Entonces van a investigar ahí qué pasó. ¿Y por cómo tuvieron un montaje tan bajo entonces? Ahí... Hay Arreglín. que ver a quien le han hecho la culpa. Ahora? Ah, madre, a quien le han hecho claro. la culpa. Rosil, Rosilva nos dice, allí ah, eh, había un pueblo digno que daba cara, no como las eternas marchas y mesas de diálogo de dirigentillo Yo me acuerdo, acá hay una cuestión que le dicen el pizarrón, que siempre sí. está con consignas políticas. Nuestra pizarra. Antiguamente, bueno para los ochenta y tanto, uh -huh. ¿Cómo era ese pizarrón? Pasaba en el suelo. Ese, bueno, ahora es un muro. Antiguamente sí. era esto, cierres bulldog. Sí, y pasaba en el suelo. la protesta no eran a las 9 de la noche. Mm. no pues. Cinco, seis, cuatro de la tarde. Y a veces era todo el día. Sí, tan quieta mm. en la población. Hasta que un día la gente... Militarizados, se... no con pacos militares, sino que con milico milicos. Bueno. Sí. Con milico Y yo aún tengo recuerdos 87 más o menos tiene que haber sido Cuando llegan gritando a la villa Dentro de la villa eh. Uno cabra chica salía a sapear Igual a mirar con el miedo de tus papás Que te podía llegar un balazo en cualquier minuto Porque ahí no importaba Si eres cabro chico o no mm. Bueno lo mismo que está pasando ahora Para que estamos con cuestiones Los cabros habían subido La tanqueta buhueón pues, mm. Se subieron a la tanqueta y la estaban... Casi la desmantelaban porque estaban hasta con fierros, con diablos, tratando de sacar la hueá. eso fue acá, por loco. Mm. ¿Cachai? ¿Ah? Las barricas no eran a las ocho nueve de la noche. No. Po. Era la hora que había que salir había que salir nomás, po. Y dando cara. ¿Ah? Las ollas comunes. Uh -huh. Las mujeres ahí, para poder mantener la casa, arpilleras, po. ¿Se acuerdan que los sacos no servían para en esos años? Mm. Acá se les dio uso sí. Lana o hilo, lo que pillara Y se empezaban a hacer imágenes mm -hmm. Hermosos cuadros de arpillería sí. Mientras estaba la bolsa de trabajo mm. De los cesantes mm. Que partían con el puga Cualquier casa que necesitara una mano mm -hmm. de pintura Para allá, para allá, para arriba ¿Ah? Las mujeres quedaban acá Haciendo labores de arpillera Oye, a todo mm -hmm. esto, paréntesis Mariano va a largar su viaje suelto. Lo voy a retar cuando vuelva. Retalo ¿Qué se cree, huevón? Pero menme no el permiso. Es que todo el mundo lo quiere. Y ahora el huevón se va a Bocas y un año, huevón, a ir para allá. No, <risa> Lo voy a mandar a controlar, a, a, a mí me llama <risa> la atención una cosa. ¿Qué cosa? ¿Quién lo mandó para allá y por qué? Eso es todo lo que quiero decir, sobre Nada todo esta época. Eso es todo, por algo lo mandaron. ¿Mm? Lo sacaron de Entonces, la vía. Estamos quedando desprotegidos. Entonces, déjame terminar por la historia. Dale. Las mujeres quedaban bordando esto, estas arpilleras. Uh -huh. Aparte había otro grupo organizado porque se, se, se organizaban de verdad y se entregaban comisiones diarias y se respetaban esas comisiones. Otras mamás cocinando. Hombres buscando leña para pa el fuego y todo el tema. Otros recolectando alimentos en la feria y todo el tema. Comía para los cabros chicos. Y no es que había que ir a inscribirse, era que uno llegaba ya a comer y aparte de eso, si estaba ahí tan mal, podía ir con tu ollita. Yo lo viví porque mi papá y mi mamá, mi papá está en el famoso POJ, que no hacían ni una hueá más que hacer hoyos y les pagaron una miseria, mm. pero se como decía el, que había trabajo. Como 60 lucas claro. que hay que pagar o veces menos menos mucho menos no, si eran como, pero en principio eran como 15 lucas sí si eran como 5 sí. lucas que sacaban si no sacaban más mi mamá trabajaba de emplear para allá para arriba porque no quedaba otra mm. y los cabros chicos a la buena de Dios pero nos faltaban los cabros esos verdaderos esos de corazón esos esos que faltan hoy día que pescan mm. y organizan a los cabros chicos ya hoy día van a aprender a hacer pulseras por último entonces mm. Y hacían talleres y cosas así. Teatro. Mm. Te disfrazaba Si no tenía no tenía para qué comprarte un disfraz, la imaginación sobraba una caja de cartón muera bueno, en la cabeza y muera bueno, ahí una teleandante. Un robot, un auto. Te ponías pañuelos que encontrabas ahí en la casa. Gitana. O oh, sacabas la ropa de tu mamá y te ¿Sí? viste de señora. Sí. Uh -huh. sí Y recorrías la población y todo el tema. Uh -huh. Uh -huh. Pero había. Había voluntad y había voluntad organización de verdad. Había ¿Ah? solidaridad también muchísima. Le pasaba algo a la vecina y and todos pa No llegaba la pura cuadra. No, íbamos todos, ¿Ah? Llegaban todos, <coughs> ¿Ah? Había uno de los de los chiquititos que quedaba solo porque los papás tenían que salir a trabajar, como dice la N y ahí están los vecinos para bañar y para cuidar al cabro chico. Cuando empezó 70 y tanto empezaban mm. a desaparecer nuestros vecinos, usted te han ido el resto once, de la población social ejecutados políticos mm. contados sí. que la familia han querido hablar porque hay familias que no han hablado por miedo todavía mm. entonces podríamos decir que por mientras tenemos 11 ejecutados políticos y esa gente siguió su papá su hermano todo el tema luchando durante mm. esos años mm -hmm. se organizaron ahí no había resquicio de que si tú tenías un poquito más que yo porque lo que yo tengo te lo puedo dar mm porque podemos ser iguales. Aquí no hay un problema. Acá el problema es de todo. Entonces, ahora, la, no había mesas de negociación. Se peleaba y se luchaba, como decíamos, tres, cuatro de la tarde. No había para comer, se recuperaba. Y, y contábalo otra vez. El camión sopró, le hueón. Todo Llegó, a buscar leche. No, Nada, yo ya tengo recuerdo llegó al camión sopro le se habló justamente ese día no fui al colegio justamente ese día no fui llegó al camión bueno, mis vecinas ya usted saca esto usted saca esto otro, usted saca esto otro a mí me tocó sacar en ese tiempo los yogur blis y no me acuerdo que otra cuestión más otra vecina era las margarina otra vecina las leches y después que llega a los pacos con sus metralletas y haciendo su show culiao todo fondeado y después yo llegaban se iban los locos todo y nosotros qué hacíamos nos juntábamos en una casa ya que tiene usted yo tengo dos cajas de margarina por usted tantas margarina porque tantas margarina ustedes son más en la casa tres margarina no dos porque ustedes son más ya usted le entrego el éxito se repartía en partes no iguales sino que en la, necesidad, la necesidad claro el camión de los pollos también. ¿Mm? ahí no había una huea de acaparar, acaparar pa mí, pa mí, pa mí, pa mí. El loco que llegó a acaparar lo dejamos que acaparara hasta el después le pasó lo peor. ¿Ah? fue traidor y todo el tema, por gil. ¿Mm. ¿Mm? Pero esa era la villa, po. No y ¿Mm. en, y en gran parte del país también, po. O sea, era la forma de sobrevivir, pues. Claro. <coughs> en la mañana cuando pasaban cualquier guerrillero ahí con las armas diciéndote ya vecina hoy día no vamos a dejar entrar y no dejaban entrar y no dejaban entrar Paco ni Milico mm. ¿Mm? no sé, pues nos decían yo me acuerdo a mi vecina eh, de chica que, que, que ayudaba a criar a choclonar este, este grupo de cabros chicos trabajar en la feria y no, yo no no entendía porque un día nos decía todos los tomates podridos los recogen a un cajón lo llevamos Claro, pues la noche pasada los Paco, weón, y nos tenía agachaditos. Apegaba al suelo tirando tomate en las bacenicas, po, weón. Te hacía llenar con ripio las bacenicas. Para nosotros eran piedras gigantes, pues eran estas piedrecillas. Pero vos te sentís parte de la lucha, po, weón, pues tiráis piedras, weón. ¿Cuántas veces llenaron la comunidad cristiana, weón, cuando estáis comiendo y te botaban la comida? Bueno, ¿Mm? mi departamento, a mí me lo llenaron. O sea, el edificio donde yo vivo. Eh, como tres veces. Tres, cuatro de la mañana. Milicos pateando puertas, ¿cachai? Y entrando, rompiendo las puertas y entrando y dando vuelta todo dentro de tu casa. Te rajaban los sillones, pues supuestamente tú tenías armamento guardado en, en los sillones, los colchones. Te rompían todo, te dejan la cagagua. Y de ahí era. Era ahí, ¿cachai? Y después se iban, y a los a los papás los hacían marchar ahí en la la cancha, que la ahora, cancha la, hay, que ahora sí, es lo. la cuestión de, de, de, de skate. Y la mamá con sus hijos en los pasillos de los edificios. Ahí cagados de frío a las 3, 4 de la mañana, bueno, nosotros cabras chicas, bueno, y todo, con la mamá. Y los bueno es, tú ande chiquitita, eres más bajita que ahora. Jajaja. <risa> aunque no lo crean porque somos bajitas pero en esa época éramos más bajitas entonces tú veías, y un paco de estos guatones de dos metros huevo en armado entero hasta los dientes y, y daba miedo por loca daba mucho miedo no era que en esa época entonces por eso entiendo cacha y empatizo carta con las comunidades en este momento y bueno con lo que nos pasa a nosotros sí. ahora en estas fechas también es como es volver a recordar esa época cachai a mí igual la lata, pues, po, porque igual tenía todavía ten, tenía ese susto. Ese susto de niñez. No miedo, no, no te da miedo a mí, yo no tengo miedo, pero igual sentí ese un poquito de temor porque te trae un recuerdo que fue fuerte para uno, po. Como cabras chica lo viviste heavy, pues. Pues si yo porque tengo... era ahí niña, era ahí una niña pequeña, eh, no, y, y lo único que viste fue violencia, fue agresión, fue armamento, fue, ¿cachai?, golpes, fue gritos, chuchas iban, chuchas venían. Eso, lo, así lo viste, pues así viviste la, algo, la claro, época tú. Y algo que se transmite igual, porque um, por mi edad es algo que yo no, eh, no viví, pero... Sí, recuerdo cuando chica que eh, eh, no sé, pues mi, mi mamá tiritaba así. Le ha un Paco, pues, po. claro, po? Obvio, mm. yo, yo tengo recuerdos mm. claros, por ejemplo, Por, eso, por del... eso, cuando cuando la gente habla ponte tú de la época del CIEL sí, no. Sí. Mm. Yo encuentro que más allá de que, puta, nunca la alegría llegó y todo eso, la pregunta era súper <coughs> válida en ese, en, en ese minuto, la pregunta era, ¿tú quieres que Pinocho siga o que Pinocho se vaya? Y nosotros, bueno, la, la gente eligió que no, que no siquiera, ¿cachai? Eh, nunca pensamos que iba a pasar lo que lo que pasó, pero bueno, en ese minuto uno tiene la... pero tú ibas ir con miedo a votar cagados de miedo hay sí, sí, ¿Por como hartos pe... relatos que dicen así como que yo voté por el sí porque pensé que me estaban espiando es que todos pensaban sí. lo mismo, todos pensábamos que habían cámaras que que te iban a, que después te iban a porque ahí en esa época tú no era que te tomaran detenido, te iban a, a la comisaría y te hacían un control de identidad después llamaban a tu papá y, y te iban a buscar y te iban a llevar, no Juan te iban y desaparecía y por loco. Pues si ¿cuántas tenemos contado Entonces, acá, con por ejemplo, miedo, de nuestra po, misma bella. familia? De que, no ¿Fuiste sé... ¿Fuiste con, con pavor a votar esa weá? Uno de mis hermanos, eh, como era toque de queda, eh, a las 8 parece que era nueve de la noche en esos años, mm. eh, se quedó justo una chiquilla de atrás de la casa, quedó en la casa. Entonces, mi hermano con un grupo de cabros dice... Mamá, las vamos a ir a dejar porque en su casa van a estar preocupados y todo el tema vamos calladito, cuidado, pues como está oscuro y todo el tema. No había tanta iluminación, digamos. Bueno, que ahora tampoco hay mucha porque están todos los postes malos, en la realidad. Y fueron, pues. Dejar a la chiquilla en la casa y viene la patrulla a militar. Mm, bueno, el contactarse de techo en techo, mm, para saber si tus cabros estaban bien. Mm. Eh, después, uno de chistoso fue que el Jorge, que se le ocurrió prender un cigarro en una barrica, ¿te acordáis? Todavía hay huellas de aquello, ¿Ah? hay huellas físicas de aquello, de ese momento. Claro, bueno. pues. y estaba, estaba el chucha. Jorge, el chico Gustavo, el cepillín. Canto. Todavía tiene las cicatrices buenas en sus caras, por loco. Claro, pues se los llevaron, bueno, le sacaron la concha de su madre, aparecieron como al otro día en la tarde. Sí, bueno. No solo ya Te los dábamos por lito. Eran... La gente estaba toda desesperada. <ríe> y que ya y cuando, los Cuando perdidos. aparecen, aparecieron caminando apenas. Mm. Les habían sacado la cresta y lo habían ido a votar. Sí, Paul pues, Gustavo mm. todavía tiene una cicatría en la ceja de mm. así desde acá de la, de la punta de la frente hasta acá abajo aquí así. Sí, pues. la cicatría así. No se acaba o sea, el dedo. Se pillen, bueno, se pillen, mm. se fue de acá de la villa sí. después que murió mi hermano, murió Jorge. El sí. también tenía cicatriz en su espalda porque los apalearon hasta que se cansaron. Mm. Y él contaba después, o sea, los apalearon en la zapatía en el furgón, no saben si eran milicos o opacos, y los fueron a tirar cerca de Quilicura. Oye, en esa, mm. estamos hablando que que los chicos tenían dis, cuánto 16, 17 años, sí po. más no, eran mm. niños todavía. ¿sí? Fueron a prender un cigarro, una barrica, y que os la cagaron. Claro, no acuerdo, y una barrica que estaba en la esquina mm. de la casa y que no había nadie, no... no ¿Nos pero vieron yo... venir la weá? Mm. Lo origen de los relatos mm. es que esa weá sigue pasando. Po. Ah, sigue ¿sí, pasando. Po. Sí, po. Pero es que esa es la Porque realidad. Ahora, po. por ejemplo, hace poquito tuvimos también estos cabros del el Germán y el... Ay, no me acuerdo cómo se llama el otro cabro. Mm, que ya. los torturaron adentro del furgón. Mm. Claro, los po. de la, la UTEM. Sí, sí. Mm. de la UTEM. Entonces, Entonces sigue pasando, pues, wean, que te toman detenidas las cabras. ¿Cuántas imágenes andan dando vueltas por las redes sociales donde los pacos le agarran las pechugas a las cabras o le agarran el poto para subirlas al furgón? Pues, si, Entonces hay un abuso también ahí y todas las chuchas. Que pero si echan. esto no ha cambiado, si podemos decir que no tenemos miles de detenidos desaparecidos, pero tenemos gente muerta. Tenemos José Buenante, mm. no sabemos de él. Mm. ¿Ah? Matías Catrileo. Rodrigo Cisterna, Nelson Quichillao. Mm. Trabajadores muertos por la mano de la policía de Chile. Mm. ¿Ah? ¿Cuántos más hay que no se han sabido? Manuel Gutiérrez, mm. hace poquito un pues cabro joven. Juan Pablo Jiménez. en la comisaría. Mm. Los cabros que en Puerto Montt, en la Unión, que mm. no se sabe de ellos, desaparecieron, pero nadie han investigado en realidad qué fue lo que pasó. ¿A cuántos pueblos tú puedes ir ir en el sur? Los, los niños mapuches llenos de balines en sus cuerpos, hueón, por mm. estos hueones. Claro, pues. entonces no me puedes decir que ha cambiado en algo. No, nada. En nada. ¿Ah? No. Y es verdad, esa hueá de que, puta, ahora podemos marchar. ¿Y qué sacamos con marchar? Que nos escuchen. ¡Hueón marchola con cepa! ¿Con cuántos? 100 hueones! Y se hizo una hueá a lo que querían ellos. Mm. vienen los camioneros weón, y quizás que van a instaurar ahora mm. ¿Tení la, mm. el cacerolazo cacerolazo facho mm. ¿cuántos salieron a las calles? como esos cientos que estaban en y la carretera al tiro. apoyando claro, al resto y al <risa> al tiro, ahí, Entonces, después, nos, después nos dicen que mm. no trabajan para la mm. que nosotros somos como casi desmemoriados weón, porque todo lo que tenemos es gracias a la lucha que dieron ellos ¿Qué lucha dieron ustedes? Mm. Esa es la pregunta. ¿Qué lucha dieron ustedes? ¿Pato Elwin dio una lucha? Bueno, él fue el que pidió el golpe de Estado. Él quería la cabeza de Allende. Él quería instaurarse en el poder. Que Pinocho no se lo haya pasado inmediatamente y que después hubo este pacto y toda la hueá que pactaron y el loco ahí obtuvo el poder. El loco tiene gran, gran culpa, así como la tiene Pinocho, también la tiene él. Él fue uno de los gestores, uno de los ideólogos. Él también tuvo comunicación con la SI y con y todos, todos los estos hueones de aquí, ¿Ah? todos los hueones que están ahora apoyaron la huea, loco. Y, y que vayan a pedir plata a esos hueones, esa huea es superindignante y yo mi y, y, y es una burla para todos nosotros. Eso es. Es super, eh, bueno, pero bueno, la idea es que yo yo igual siento que en algún momento, alguna vez en la vida esto va a cambiar. Alguna vez en la vida. Pero para aquello tenemos que organizarnos bien. Hay que organizarse. Sí, sí. Encontrarnos. Yo creo que por ahí parte todo, ¿no? Mm. Pues encontrarnos dejar el individualismo es uh -huh. cierto eh, ser un poquito más empático conversar con el vecino vaya a ver que que la demanda de los estudiantes de los trabajadores finalmente son las mismas tuyas lo que uh -huh. pasa es que tú estás cómodamente en tu casa esperando que el resto haga mi esa web me molestan demasiado loco uh -huh. cuando por ejemplo yo por equis motivo por razón no sé por de fuerza mayor pues prácticamente nosotros vamos a todas las manifestaciones casi todas y a las mm. que no hemos podido ir a me molesta mucho lo, los que están ahí a través de la, de las redes hoy oh, están marchando acá estánando acá y de repente no estén ni siquiera van cachay entonces están en la comodidad de su hogar ya está bien difundir y todo el tema pero bueno yo siento que es súper necesario empezar a levantar las nalgas cachay y empezar a ir a apoyar este tema se supone que tenemos que hacer fuerza sí, y yo entiendo y creo yo, que yo parte empatizo, por organizarse porque ya o sea yo empatizo con la gente que no puede ir que uh -huh. se que tiene una responsabilidad como medio de comunicación y de informar, eso lo puedo entender pero hay mucha gente que nos va y porque le alata, porque no sé pues yo por ejemplo cuando estaba trabajando eh, yo le decía eh, yo me aprontaba para la marcha ¿cachai? yo decía ya, el jueves hay marcha uh -huh. y yo por el martes más o menos empecé a avisar que yo el jueves tenía que hacer un trámite en el centro y que me iba a desaparecer un par de horas y me iba a la marcha uh -huh. por loco Yo creo que es un tema de, de, de, de, de convicción mm. no sé un principio no tengo idea qué chucha es pero es una agua de estar presente aunque estoy un rato pero es hacerte presente cacha mm. porque sole solidarizar con todas las demandas de todas las mm. de todas las comunidades de todos los, las organizaciones de todas las, de todos que finalmente mm. igual son beneficios para ti si sales agua de la educación one bueno, ya no es para mí pero va a ser para mi hijo va a ser para mis nietos Mi futuro nieto todavía no soy abuela y quiero serlo, pero no me deja. Y para lo hijo de pa lo hijo los hijos de tus vecinos y para los hijos de mis vecinos, de vecino. claro po. Sí. Pues si sale una dicho... ley buena para los trabajadores, va a ser para mi hijos, ¿cachái? Para para lo, pa los que vienen después, se si se si consiguen las tierras los mapuches, huevón, van a ser para su descendencia para poder trabajarlas, para poder recuperar lo que les quitaron para para que puedan sus familias vivir con dignidad, huevón. ¿Cachái? Es esto. Pues si... es yo siempre he dicho, nosotros somos las mamás de todos uh -huh. y somos hijas de todas uh -huh. tenemos hermanos en todo el mundo no a nosotros no, no, no, ¿por qué siempre existe esa hueá de, de sanguínea o de ideología eh, me o refiero sea, a esa ¿no ideología de, de, de que ¿cómo no te preocupáis de tu hermano si es tu hermano de sangre salió de, de, de, del mismo cuerpo que saliste tú y te preocupáis más del vecino uh -huh. porque mi vecino está pasando más penuria en este minuto que el que te ahí y estáis tú para cuidarlo. En cambio, mi vecino está desprotegido y está solo. Por lo tanto, tenés que estar tú ahí. ¿Cachai? Esa hueá a mí me sí. quedó grabada acá de la villa. Mm. De que a mí no me tenía por qué dar conmigo una señora que no me conocía. No me tenía por qué sanar una rodilla cuando yo me caí y me la rasmillaba. No tenía por qué preocuparse de mí. Lo hacían. Mm. Entonces, yo tengo que devolver la mano y hacer lo mismo. Si lucharon por esta pseudodemocracia o esta pseudo-libertad Tengo que homenajearlo y tengo que recordarlo. Pero aparte de eso, tengo que tratar de seguir la misma senda que estaba en ellos, porque no murieron en vano. Sabes que uh -huh. hay una hueá súper presente que yo tengo. Yo siento que cuando tú lo, los murales de la Villa más allá de que sean históricos y todo, y que representen muchas cosas, que dieron la vuelta al mundo y todo lo que tú quieras, para mí yo estuve ahí en la en el tema de los murales, también participé y, y, y vi caer mucha gente eh, por pintar por trazar, por rayar, por lo que sea ¿cachai? entonces para mí los murales son de mucho respeto ¿cachai? entonces cuando pasó la cuestión de esa tontera que hicieron me, me llamó wow, dije yo, qué onda nos perdimos, en, en algún lugar nos perdimos porque la verdad que para mí los murales representan hartos muertos, pues bueno hartos heridos, hartos hartos detenidos Eso. De hecho, yo aprendí a citar así con los dedos a, a, por hacer esos murales. <risa> Porque a veces me ponían de zapa Como era más chica, entonces me ponían de zapas. Entonces no, ponían los pacos y yo... Y listo, salían todos arrancando de vuelo. <risa> no, yo me recuerdo haber trazado, me haber ayudado a trazar. Sí, pues no, si te, yo también me subía los claro. a pintar y todas esas cosas. Claro. Pero tengo muy buenos recuerdos dentro de toda esa mierda que fue la dictadura de... Mm. Eh, y que yo les decía, o sea, fue el recuerdo de, de, de, la, organiza, de, la, verdad, de la organización, de la verdadera organización que uh -huh. existía, de que tu problema es el mío, estamos uh -huh. todos en la misma parada y tenemos que defendernos con un viviente, y, todo, y todos sirven para algo, todos tienen habilidades sí. diferentes, pero todos las usan, uh -huh. y, en, y no la usan eh, para ellos mismos, la usan uh -huh. para el resto. Sí, Entonces, por ejemplo, bueno, nos hacemos un llamado aquí en, en, en el programa y en todos los programas, bueno, hacer un poquito más solidarios, a empatizar con el con el entorno, bueno, a preguntarle a tu vecino, puta, no sé, po sepamos cómo se llaman cuántos hijos tienen qué necesidades puedan tener a lo mejor no tenéis para solucionarle el problema pero simplemente una palabra de apoyo igual es buena lo mismo que tú estabas comentando con respecto a la estatua humana que está en la carolina la carolina eh, se sintió yo creo que en ese minuto super acompañada y apañada por la gente que estaba eh, inc increpando a, a los pacos por el tema de que estaban haciendo cachay y a a solidarizar con su con su molestia, con su demanda con todo, po. creo que es súper importante ir a apoyar a la gente Por eso para mí es un orgullo, ¿cacháis? Decir que, que, no sé, po, eh, donde está la persona que lo necesita, allá siempre va a haber alguien de la Radio World. A lo mejor no vamos a estar en todos los lugares, pero hacemos lo posible para poder llegar y poder eh, apañar y poder denunciar y poder decir. A lo mejor nosotros no le vamos a solucionar su tema de, de que no tiene para comer, a lo mejor, o que no tiene para pagar una cuenta y ese tipo de cosas, porque plata nosotros no manejamos mucho, pero sí podemos denunciar y, en ese ese sentido nosotros prestamos una gran ayuda ¿cachai? con la difusión la, por eso también llamamos también a todos los auditores cuando se suben algunas notas de la radio también las difundan porque esa es nuestra labor cachai entonces creo que nosotros igual prestamos y yo lo digo con harto orgullo o sea, independiente que seamos radio no seamos radio va la Inés, va la Carmen, va la Amanda va el Joaquín, va el Gabriel van las personas en apoyo a las personas que lo necesitan pues y creo que es súper bueno eso me parece genial Oye, acá Rocin es la función de las organizaciones. Mm. Uh -huh. Rocilvais en Concepción mañana homenaje a las mujeres en rojo y negro. Ah, qué buena. Foro conversatorio mujeres revolucionarias en rojo y negro. ¿A qué hora es? Eh? Mañana a las 4 de la tarde en Concepción en el auditorio Facultad de Humanidades y Arte U Universidad. De Conce. Me imagino que el roba ir. Sí. En el marco de la conmemoración de los 50 años de la fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, principal ejemplo de construcción de poder popular en nuestro pueblo y territorio, se crea este espacio autónomo de debate, de crítica y de memoria intergeneracional. Uh -huh. Las y los invitamos a este foro conversatorio organizado por la organización feminista clasista La Espiga, en colaboración con la Vocalía de Cultura y la Vocalía de Derechos Humanos, Solidaridad y Conflictos Sociales E invitadas, compañeras del Centro Cultural por la Memoria, La Monche. Buenísimo. ¿Ah? Así que expondrán, dice Esther Hernández, Lili Rivas, marilut Toro, Soledad Ahumana, Ahumada, Valentina Flores. Las y los esperamos. Mm. ¿Mm? Eh, Elisa monte dice, nos dicen que no trabajan para la élite. El problema está en no olvidar que ellos son la élite. Por eso están en el poder. Sí. Mm. Eh, Rosilva también nos manda un enlace de resumen, dice Sobarzo, militante Elmira asesinado cuando ayudaba a compas frentistas honor mm. eh, Sebastián Lantosu dice mi viejo ganaba 7500 en el Pojo trabajando en el Estadio Nacional era una caga de plata, nunca lo he olvidado Venecita <coughs> dice qué linda pero ruda es la historia de lucha de, la, de mi villa sí eh el recordar, yo siempre he dicho, el recordar cómo era la villa a lo que fue, eh, yo siempre he dicho que el paso de la transición nos dejó... Huellas. O sea, sí, pero pero perdiste tanto también. Mm. Aparte, todas las vidas que se perdieron eh, durante la, la dictadura, en el paso de esta transición tan larga que hemos tenido, porque es de verdad que es una transición gigantescamente larga, no no... Una continuidad, mejor dicho. Sí. Eso es una continuidad de, de esta dictadura. Se perdieron muchas cosas. Se perdió la verdadera organización. Se perdieron esos valores de solidaridad que, que, que hay. Cuesta mucho el empatizar con el hermano. ¿eh? Eh, siempre eh, esta cuestión de los medios está enseñado como no a cuestionar, sino que a, al... Podríamos decir que a lo burdo, a ir al rojo, a, a decir, ya, no sé, po, ¿por qué lo mataron? Quizás, ¿qué habrá estado haciendo? Mm. ¿Ah? Siempre te va vas pensando mal porque la tele te ha inculcado, el diario te ha inculcado eso. De partida cuento, por ejemplo, siempre ¿sabes? la cochinada, la maldad. Delincuente, cachay, y ese es como el titular, cachay, delincuente eh, o agrede a la carabinero y la... Entonces, ¿qué hay con esa cuestión? Te dicen cómo vestirte, cómo caminar, cómo tenés que alimentarte, te obligan a todo. Po? Claro, yo, yo me recuerdo un programa mm. de televisión que también era Hasta pensar. Te era, antes de esta pensar. cuestión del, de los pacos, mm. que también era de los pacos, pero tenía otro nombre. 133. Una esa cosa, esa, bueno. Y toman presa a una cabra, una señora, no, una no era una señora, tampoco era una cabra muy chica, había tenido 22, 23 años. Y la toman detenida con unos papel, unos papelillos de marihuana parece que era. Y la toma de una plaza y ella dice que, que, que antes de llevarse la detenida, eh, la lleven a su casa. O sea, también la tenían que llevar porque tenían que, que, que revisar la casa, llenar su casa y todo el tema. Y ella decía que no tenía nada más, que lo único que tenía era ese chauchero como con pueble tú, no sé, no recuerdo, pongámosle 20 20 pitos. Entonces era una traficante gigantesca. Entonces ella <coughs> En el programa salía, ella decía pero que ustedes no entienden, yo no tengo qué comer y tuve que hacerlo. Y así ah, señora, la misma chiva de siempre, siempre todos los traficantes dicen lo mismo, usted no tiene que comer. No tengo qué comer y tengo una guagua, dejé a mi guagua durmiendo para salir a vender esto. Ayer en mi casa pero no van a encontrar nada. Los pocos empiezan a llenar la casa y todo, abren el refrigerador. Tengo aún eh, esa imagen de ese refrigerador con un jarro adentro y no había nada más. Una casa súper eh, humilde, humilde, humilde, una guagua durmiendo, destruyeron todo y no lo encontraron más. Entonces era como pida con quien dejar la guagua y todo. al otro día claro quedó libre y todo, porque no era eh, kilos de droga ni tampoco medio kilo ni nada, sino que era como podía ya decir que era su consumo. Uh -huh. Pero te vais al hecho de que la televisión la trataba de traficante, de terrible y todo, y había una historia para atrás de, de quizás qué ha vivido claro. la mujer o sea yo creo que en cada persona hay una historia para atrás no estoy diciendo y, que, que, que todos trafiquen uh, pero en ese claro. minuto ella encontró la salida ahí uh -huh. no fue un tema de que ella eh, lo haya hecho por una vida más fácil o sea, se veía y refugiado no tenía comida y los pacos o sea, dijeron acá no hay comida, no hay nada uh -huh. pero es como te muestro la televisión y como tú te vayas adaptando a lo que dices en ellos Entonces perdís la empatía y buscáis siempre la maldad. Puta, el weón anda robando siempre con la misma chivas de que no tienen para comer. Bueno, pero hagan la historia completa. Hagan uh -huh. la pega. Eso es. Hagan la pega y muestren la verdad completa. Porque mostramos las verdades a medias siempre. Uh -huh. Y te acostumbraste durante esta larga continuidad de dictadura a que te hayan quitado eso y te dejen esa maldad. Y ya que te individualices solamente con tus problemas y cómo salir adelante, endéudate. O sea, no podían andar robando, endéudate. Te endeudaste, no podías pagar, endéudate de nuevo. Uh -huh. Si en algún minuto vayas a salir adelante, sigue uh -huh. abre un hoyo para tapar el otro. Ahora hace un túnel para tapar el hoyo que tenías. Uh -huh. y, y ponemos deudas heredables. Claro. Y todo. Uh -huh. Empeñáis la casa. Entonces... Si a mí me dicen que, que este Chile es un país de oportunidades, huevón, que el delincuente el que quiere ser delincuente lo es porque no tiene necesidad, porque aquí tiene oportunidades para todo. ¿Es más digno barrer la calle que uh -huh. estar robando? ¿Cuánto ganáis barriendo la calle? Tenís permisos para ir a la clínica de allá arriba te van a atender. Uh -huh. Y otra vez decía, cosas no tení derecho en en mi vivienda, a nada, a nada, A nada, ni una uh -huh. cosa. Entonces, puta, yo veo de repente los cabros hablar, el que te digan, no sé, po, es que vamos a cambiar Chile porque nosotros, o estos mismos típicos políticos, yo soy eh, el que va a hacer la revolución y bla, bla, bla. Y los veis sentados en sus grandes casas, ¿eh? o no en sus grandes casas, pero veías estos voceros muchas veces, transando con los mismos que terminan en el mismo lugar que están los que se supone son tus enemigos uh -huh. y te ilusionan y te mantienen encerradas en esta burbuja de que en conversaciones todos los vamos a lograr yo me, yo me desilusioné de las conversaciones cuando era dirigente de un comité alle me senté todas estas veces con el ministro felipe Cas ¿eh? y según él eh, la ficha de protección social era del era bacán. Y se dedicó a tirarle mierda a Telier, no por defender a Telier, pero se a tirarle mierda a Telier ahora con el tema de la ficha, con una ficha que él creó. Mm. Pero que después supimos que no se implementó, porque se que se gastaron casi 37 mil millones de pesos. Pero es que la ficha no la quisieron implementar. ¿ah? Y fuiste a pelear y tuviste conversaciones. ¿Y para qué? ¿De qué me sirvió? ¿Le pude bajar el puntaje a una de mis cabras? ¿Se cambió el sistema de medición acaso? Me senté cuántas veces aparte en tema de comité, <coughs> con el comité o sea, sí, llegó. pues se cambió el sistema, pues. Te cago más, pues. ¿Cachai? Uh -huh. ¿Ah? Oye, yo tengo pendiente dar un aviso, ¿ya? Que lo estaba buscando aquí para poder eh, darlo. Eh, Jonathan Aravena es el director de La Temporera, que es una organización que hace en teatro, ¿ya? Eh... Ellos están a próximos a estrenar eh, el jueves 3 de septiembre a las 21 horas y nos invita a todos. De hecho, él nos dice que le regala entradas para que nosotros las podamos regalar al público, ¿cierto? Que se, que nos manden un correo eh, o que nos avisen en el hashtag de la hija de Afrodita o al Facebook de la hija de Afrodita eh, quienes quieren asistir. Eh, para poder anotarlos y mandarlos, y ellos nos mandan la, las invitaciones. La obra de teatro se llama Los perros de la Constitución. Eh, va a ser en el anfiteatro Bellas Artes, y el estreno es el 3 de septiembre a las 21 horas. En, y la historia trata más o menos lo siguiente. En la antesala de la fiesta por el arribo de un nuevo presidente de la República, una manada de perros callejeros que viven en la plaza de la Constitución es eliminada en un veloz operativo de limpieza. En tanto, el barrio cívico recibe a las sonoras tropicales, las masas despolitizadas y el cotillón importado. Los quiltros retornan de a poco al lugar de su masacre, relatando el por qué habita en la calle. Lo suyo no es la indigencia, es territorial. Su naturaleza es jugar y erotizar el espacio público, activando a pensar en colectivo cuya tradición y riqueza buscarán comunicar desde el mismísimo balcón presidencial en cadena abierta desde el teatro convocan eh, cierto a los perros de la calle así que es una hora de teatro que me había comprometido yo a decirle y los que quieran asistir nos pueden mandar su nombre y nosotros mandamos y él y el tema de que hay y les les, manda, les hacemos llegar de alguna forma la invitación eso era todo lo que quería decir yo Much gracias una hora de teatro gratuita y para que puedan asistir. Sí. Eso. Ya. Bacán. Ese era un detallito Entonces, que tenía que Entonces, al hashtag las hijas de Afrodita. Sí o, a, sí, o al Facebook de las hijas de Afrodita. Ahí manden el nombre del que quiera ir uh -huh. y yo los anoto y mando el correo. Tengo que... Eh, la obra se estrena el 3 de septiembre por lo tanto, tengo tengo plazo hasta el primero para mandar la lista de y me hagan llegar las invitaciones. y De alguna forma nos juntamos y la... Se las paso para que puedan asistir. Mm, Así que eso. Claro. Dice Rosilio, era chico y me acuerdo de allanamientos. Me sacaron sí. las chuchas. Desde ese día odia a los pacos. Mm. Pero eso nos hace más fuertes. Así es. Robot de madera y transición. Recuerden que en palabras del mismo Guzmán, ellos devolvieron el país. Porque mm. ya Chile era como ellos querían. Nada mm. más, pues. Claro. Claro. Sebastián nos dice, discurso de la dignidad del trabajo ha perpetuado el sueldo mínimo y si le sumamos los pecados, la hicieron completa. Sí, yo creo, chiquillos, que es súper importante. Nosotros de repente eh, ya bueno hablamos y entramos para Chacote y nos reímos y nos burlamos de toda esta casa, de toda esta clase política ¿cachai? y de todos los empresarios y todo el tema, pero... Igual es de repente es bueno ahondar en estos temas para poder empezar a, a crear esta este tema de volver a ser empáticos y solidarios con las demandas de la gente, ¿cachai? Porque finalmente es para todos nosotros. Po. Entonces, igual la demanda a... de la gente no son la, O sea, no, son nuestras demandas. Po. No me mm. no dicen como... Las demandas del otro, ¿no? son nuestras, Lo que pasa es que demandas. cuando tú estás en un, en un círculo mm. donde la tele te dice cómo tenés que vestirte, cómo tenés que caminar, cómo mm. tenés que alimentarte, qué tenés que comprar y todo un tema, qué es lo que está de moda, cómo tenés que verte, sentirte y todo eso, te encerrada en ese círculo y como que no veís más allá. Y de hecho eh, es molesto ver que el resto de la gente se está manifestando por, no sé, por una educación, mm. por una recuperación. Te molesta, así como, por ejemplo, nosotros hemos visto que, que hay gente que no, no le gusta que nosotros como Villa Francia eh, podamos manifestarnos o si algo estamos? así, <ríe> más o menos, sí. de hecho no, a muchos nos quieren quemar, <risa> pero bueno, entonces, eh, en fin, entonces en esa molestia yo creo que la gente tiene las mismas necesidades de las demandas que estamos haciendo nosotros, ¿cachai?, pero está tan encerrada en su círculo que no, no cachaamos entonces por eso siempre hacemos yo por lo que siempre algo el llamado de conversar con el vecino y vaya a ver que el tema que lo que a ti te preocupa también le preocupa al vecino y también le le, le, le afecta al vecino entonces vaya a ver que no es solamente no eres solamente tú o bien a esa persona que está encasillada en esa telecuadrada de, de cómo tiene que vivir la vida te eh, en realidad pues, te empiezan a encontrar la razón o empiezan a vivir experiencia Yo tengo una experiencia muy cercana con respecto a familiar que ella vive en un, en un espacio donde no existen las necesidades que tenemos nosotros, ¿estáis? De ningún tipo. Ella tuvo una educación como corresponde, o sea, como debiéramos tenerla todos, pero ella tuvo acceso por por económicamente eran pudientes, así que podían hacerlo. Eh, se atiende en clínica y todo. Ahora ella es abuela. Y su, su hijo eh, es profesor. Entonces, sus hijos los hijos de, de, de, de, de, de ese niño eh, van a colegios públicos. Po. Y si hay un accidente, tenés que llevarlo al sapo nomás. Uh -huh. ¿Cachai? Los derivan para allá. Entonces, a ella le ha tocado vivir una realidad con sus nietos que no estaba acostumbrada. Eh... Le ha tocado vivir que no hay atención, que tiene que esperar, que las colas son increíbles. Entonces como que hay gente que, que de a poco, con ciertas situaciones de la vida que le van pasando, empieza a despertar y a darse cuenta que está la cagapo. Y antes no te dabais cuenta porque estáis enterrado en esa burbuja, ¿cachai? Que, que te decía yo. Y no bajáis a, a dónde está la cagapo. Pero ella se ha llevado a eso, y se ha llevado, pero mm. sorpresas increíbles, po. Y más allá que lo tire para la broma de repente, puta, la hueá afecta, po. Mm. Entonces yo le decía, por ejemplo, la otra vez me contaba que, que le tocó restricción. Cuando estaba la época de la restricción, le tocó como dos o tres días seguido, ¿cachai? Eh, no sé por qué, pero le tocó como dos o tres días seguido, y tuvo que andar en metro, po, en Horaspik. Y el primer día lo tiró para la chacota, pues dijo, hueón, Yo salí despeinada adentro, me decía, salí manoseada, bueno, y lo tomo para la chacota. Ya de vuelta no le gustó el tema, bo. ya el otro día tampoco le, ya ya el tercer día está indignado. Mm. Entonces le decía, claro, tú lo viviste dos o tres días, no sé cuántos días fueron, pero fueron súper pocos. Y le decía, imagínate la gente que todos los días tiene que vivir la situación. Entonces empieza y como a despertar una una parte que ellos desconocían, ¿no? Y igual es bueno, pues po, porque por eso te decía que es bueno conversar con el vecino, porque eh, empecé así como ya ahora, por ejemplo, ella yo conversé con ella y me dice, no, está bien que los estudiantes salgan. Mm. Cuando antes éramos puros delincuentes los que salíamos a la calle, po, y de hecho me retaba a mí porque mm. salía, po, ¿cachai? Sí, yo Entonces, tengo otras discusiones con el tema de la evasión del Transantiago. Sí, sí. Tenía. O sea, no, no yo no tengo problemas con ah, la ¿no? No, Pero he tenido hartas discusiones respecto a eso. Sí. Porque po es como que mm. le está robando al sistema. Mm. y pues pero, por culpa por... tuya claro. tengo que pagar más yo, una wea así. Claro. Como y que se empoderaron de la wea. pasó que, claro, gente que habitualmente no andaba en mm. la locomoción colectiva del Transantiago, después de tener obligadamente que andar en mm. ella, dicen... <risa> vale callampa sí. porque tengo que pagar esta, esta mierda, esta mierda. Y, y después darse cuenta mm. también puta, gracias de repente a los medios de comunicación eh, como que apareció en la tele mm. eh, de que en verdad todo un robo mm. de que se está todo el rato financiando las empresas mm. del Transantiago y, y, y son evasores ganamos mm. un evasor mm. <ríe> sepa sí, Sí, pues empiezan a dar cuenta de cosas Entonces por eso para mí es súper importante el comunicar Yo el, el otro día me, to, me tomé tomé una micro, no pa' qué ¿Otra se, vez? <risas> Inés, por favor, esa wea no se hace, wea Y se sube, y como a la cuadra el... Bueno, todo esto nosotros siempre vamos a las marchas y nos pagamos ya sí. Ojo el día de marcha <risas> no, no se, se paga. paga No, pues bueno, estáis locos Pero ese día, me acuerdo que fue esta semana eh, El chofer le para otro chofer Pum se sube el chofer de dónde vení? no vengo del jujujao y la no voy a... y bla bla bla mm. ay, dijo y no hay nada pues, dijo me preguntaron y usted en qué trabaja y dijo y yo le respondí acarreando hueones que no pagan dijo y todos se reían todos cacharon que era chofar del transto <risa> dijo ya dijo y venía atrasado dijo y me trajo no sé pues, pues le tuvo el Juanito Pérez Dijo, y como venía atrasado, dijo, y Juanito Pérez tenía que pagar para en todos lados, dijo, le saqué el cartel y le puse en tránsito a la micro, dijo, me vino a dejar flecha. Uh -huh. Ya, listo. Yo venía con la bala a pasaya cuando dijo que acarre a uh -huh. sin pagar y todo, sinvergüenza, sin pagar. Listo, dije yo. Entonces voy y de pura pesada me bajo por delante y le digo al chofer paraero, por favor. Y el chofer me caminó, ¿se baja aquí? Sí, aquí en la reja, por favorito Yo le digo así que trabaja y aquí se, aquí se baja una huevona de las cacarriadas porque yo no pago. Mm. Pero no le pago al sistema. Y bueno, soy dueño tampoco, le dije yo, del sistema. O sí, porque mm. vos te cagáis a la gente poniéndole el letrero de no, no en tránsito. ¿Sabías ah. cuánta gente dejáis esperando que va al hospital? La hay pensado, ¿no, tonto? Y la... Santo la concha de Eso. Y me bajé muy señora yo con mi mochila ahí moviendo el pavo. ¿Ah? No me respondió ¿De nada. ¿Que mover el pavo? Sí, que iba pica. Ah, para bien el pavo y... pero yo dije, ¿quién me va a responder? Pero no me respondió. ¿Cachái? Entonces pagáis por una hueco que decía yo hoy día parecía mismo hueón en pegar la ventana. 700 pesos, hueón. Por un sistema de mierda de Transantiago. Que los mismos personal de metro han transparentado que la hueá nos debiera costar $3.50 con Cuea, pues claro. ¿cachai? Y estáis pagando $700 pesos, por loco. Casi una luca por, por, por transportarte, ¿cachai? Yo encuentro que es demasiado. Y de ida nomás, po. Sí po. <ríe> sí, po. sí, po. Sí, po. Sí, po. Sí, po. Es más de luca, hueón, diaria. Más, casi $2.000. Casi 1500, 1500 pesos diarios en pura locomoción, si es que tomáis una pura, o sea, me refiero a que se tomáis claro. una vaya pa una para acá. Y, claro. Porque hay gente que tiene que tomar colectivo. Y el sueldo mínimo está a 242. 242, 242. Casi casi 40, 50 lucas en pura locomoción. Uh -huh. Y y los arriendos, <coughs> como los terrenos de estas comunas han subido a su plusvalía porque son todos de clase media. Sí, somos, Según, clase somos dos clases, media. Entonces arriendo, no pagando como en de... 20. Sí. Mai, y qué hay de bien? ¿De con qué comí mm. y con qué te vestí? Mm. No, pues que querivo todo regalado, pues. sí, Si eso es el tema, po. Sí, huevoso pues, sí, bueno, regalado, la huea regala, ah. Trabaja, huevón. No. Mm. Comí caca. Mm. Mm. Y tomé pisi. Mm. Porque andá a no pagar la luz, andá a no pagar el agua. Sí, pues, guay, no. a sacar el medidor de una, guay. ¿Sí, po, guay? ¿Te vienen a sacar el medidor? Sí, pues, sí, yo conozco gente que no, no tiene agua. Sí, pues. Po. Porque le de, por una deuda le terminaron sacando el medidor del agua. Mm. Y lo peor es que no estáis consumiendo agua porque te sacaron el medidor y la deuda sigue creciendo. Sí, pues. Qué lindo. en billones de veces en agua. Cachapo. Bueno, esta es para que te repongas <risa> vengo a pagar la reposición ¿y cuánto Ajá. es? <risa> es la hueá es una hueá elemental para vivir yo la otra vez quedé impresionada mm. con la hueá de la luz por loco de un mes para otro me subieron como 6 lucas de un mes para otro sí po Y subió porque la weá, porque te ponen ahí interés, la weá, te ponen letras que vos no cachás Y te va a ir para atrás leer qué weá significa, yo entendí menos re, re, re, Reliquidación tiene, Y entendí menos la weá Que a todos nos subió 10% sí, de, la luz, de un día para otro ¿Cierto? No, pero hay nadie alega, pues weón no. ah, ¿Qué van a alegar? Ay, si siempre nos van a, la gente conformista, weón Ah, si siempre nos van a robar ya, a fila, si paguemos la weá, pa que amanezca Weón Y, y seguimos aguantando, y seguimos aguantando. ¿Y qué, y qué vaya a hacer? Organízate ya haz algo, Poguán. ¿Es algo, sí. no? Sí, pues. Sí, ¿Y qué vais a hacer? Voy a dejar de pagar. ¡Obvio! ¿Talú? ¡Obvio! <risa> Voy a evadir. A cambio, ¡No! no la luz. Em, Emilio nos dice a propósito... Emilio nos dice, a propósito de lo que hablan del pasaje del transantego y su subvención. Saludos, chiquillas. La hija afrodita En el 2007... 355 los buses, 260 pesos el metro. Es el valor, el costo. Claro. No lo que se paga. Claro. En 2008 421 278 el metro. Final llegamos al 2014 710 la locomoción y el metro 335 pesos. Ah, ya entendí uh -huh. Espera, que este desde que se implementó el Transantiago uh -huh. Es que parte de la tajada Se lleva el metro y que parte de la tajada Se lleva las micros Imagínate, uh -huh. Imagínate. Vez... Evolución costos unitarios del Transantiago uh -huh. No digo yo uh -huh. Entonces, no sé, pues si antes era El metro se llevaba El 20 No, las micros Sí lo dijimos delante antes. Sí. Mañana a jueves recordar. a las 10 de la mañana, funa a los camioneros, afuera de la moneda. Sí. Ahí vamos a estar. Obvio. Informando. Sí. ¿Podemos Oye, podemos podemos dejar pasa? de informar y mañana hacer una más? ¿Tú crees? Oh. <risa> Está acabando de decir que no. <risa> Pero puedes hacer. Y no puede haber... No puede ser multi. Oh. Oh. Oh, qué feo. Están agrediendo acá. Multifunción, ¿puedes esconder la cámara? Eh, gritai. Fue como Sacái la cámara y te es como que te sacáis y... No. Claro. Oye, fue como La poco fue... identificada. Fue como una una protesta de acá. Mm. Cuando andábamos con las huegas de la credencial de otro Pero... lado. Y de repente sigo. Como... No habre qué fuellito sobre qué estaba López. Estaban los pendejos y decían, así sea bueno, se hace, hermano, ven para acá! ¿Por qué le ponés música? Qué no mal. entendí nada. <risa> no, la Carmen me dice, ¡ay! dice, ¡aguete que está con una credencial, hermano! <risa> ¡Oh, religiosa, es que loca, toma que tenés tu credencial, córrete! <risa> así no se puede. No, no pues sí, no. Pero no nosotros ya la pillamos, ya, hacemos... Hacemos, ¿cómo se llama? Eh, la juegación, acción a, participativa. Sí. sí, Acuérdate que está no, los buenos días, tenemos, buenas tardes. Tenemos un cabo que nos sigue. Sí. Y que nos quiere mucho. Sí. Sí, nos quiere sí. purda. <risa> Cada vez que nos ve, le, le hace guiño al guanaco para que no agreda. Ya, ah, yeah, aquí nos Hoy dice. Oye, cuando tenías pelo rojo. Sí. Eh. ¡Uuuh! Yo, sí. Ro Silva dice, este viernes estaré en uno de los dos mejores programas de la radio Cerro a la izquierda. Nos leemos y escuchamos. Abrazos. Abrazo, Ro. Cuídate. Estaremos escuchando. Sí. Atentas. ¿Y ¿Cuándo? Y también eh, comentando. El viernes, ¿por El viernes po. cerro la izquierda. Ah, sí. A las cinco de la tarde. Ahí vamos a estar. Jorge Andrés dice, ¿qué onda? Están hablando de travestis. Pues el hashtag, las hijas afroditas. Te podría poner perfectamente algo, pero no. ¿Para qué? Pa qué, pa qué pesca esa huevada, no digo yo. Y mm. ¿Eh? ¿A quién le dice? Es que no tiene idea lo que es la hija Afrodita, entonces no cacha. ¿Quién? Bueno. Ya. ¿Cierto? Yeah. Pasemos sí. al siguiente entonces. Bueno, yo puse un tweet, <risa> un puso un tweet hace poco que dice: "Recordar que muchos de esos guerrilleros de los que está que es, es, es este TT, ¿cómo se dice TT?" Sí son expresos políticos y hoy el gobierno democrático por el que lucharon Les da la espalda yo yo están acomodito claro pues, ahí, <risa> sentadito en el sillón persiguiendo mm. a sus ex compañeros claro ah, es. mm. haciendo era de oro mm y no, la miseria que o sea de, bueno lo hemos visto con las últimas movilizaciones de uh -huh. los expresos políticos uh -huh. las miserias las que están viviendo el, el, uh -huh. el, el, el, la bata de los uh -huh. del estado chileno Sepa. en contra de todo en el fondo uh -huh. eh, triste Sí, loco, pero sí, más allá de de lamentarnos, porque nosotros sí. igual empatizamos y lamentamos y sufrimos con el tema y todo, pero esto nos da mucho más fuerza de seguir haciendo cosas, ¿cachái? Y de seguir haciendo mejor las cosas también. Sí. Eh y para se poder, poder hacer mejor las cosas, a veces necesitamos un poco más de cosas para poder sí. trabajar, ¿po? ¿cierto? Eh, no sé, po, tener un buen lugar para trabajar, tener un equipo que corresponda para poder difundir y hacer, y que llegue a todos ustedes la información, es por eso que este domingo 30 <risa> <risa> la media entrada, ¿cachaste, no? Salió espectacular, buena. espectacular aplausos para Rulo Entonces, sí. venga este domingo 30 de agosto a partir de las 1 de la tarde no. a la parotada de Radio Viajancia. Pasa vi entra, 1500 pesos está? el platito. Estúpido. Lo estaremos esperando. Sí. Oye, Vamos dice, "Tenemos ricos parotidos con rienda para ustedes, hechas por madera, nosotras." Dice. Avisen los vegetarianos, por favor. Mm. Las hijas de Afrodita. Este cabro puro que puro que se quiere pelar con ustedes. Por el Jorge Andrés. Es. Ah. No. Oye, vamos a ir despidiéndonos porque mañana se nos viene Hay que irse temprano Sí, mañana, como estaban diciendo que siempre llegamos tarde a todos lado Mentira. Mentira, eso es una falacia, una falacia Lo que pasa es que eh. nosotros nos tenemos que, llegamos a un lado, observamos, nos damos una vuelta y después nos vamos a tomar un café mm. Para tener las energías necesarias para... Apuede ser que el matinal funciona con café Claro O sea, la radio funciona con Entonces, café Entonces nosotros en ya nos adecuamos a eso mm. Están ah. avisados, café mm. Sí Traigan, café. Traigan café. Sí. café, azúcar y, azúcar. y cigarro <risa> Café, azúcar y cigarro Para el que quiera nomás claro, si no, no, una, no, ni una, cosa. una colaboración no. nada más. Claro. Mm. Así que vamos a terminar este programa Porque mañana se nos viene fuerte tenemos Recordar 10 de la mañana FUNA afuera de la plaza de algunos ciudadanos Porque de nosotros no es ¿Ah? Afuera de la moneda claro. Ahí está junto con los camioneros Y todo mm. También a las 10 de la mañana está la convocatoria de las mujeres mapuches, sí. ¿eh? en el mismo sector. Uh -huh. A las 11 de la mañana, Matucana con la Alameda, Marcha Estudiantil. Uh -huh. Y a las 7 y media de la tarde, Banderazo por el Pueblo Mapuche en Plaza Italia. Sí. ¿Mm? Así que nos vemos allá. Y en la pasada se veía se... con algún camionero... También Se hay un llamado a Isar banderas en cada casa Claro, sí. si tienen banderas mapuche Que la vayan izando en apoyo al pueblo mapuche Pucha, sí. yo no tengo bandera Porque no tengo bandera Vamos a ver cómo la hacemos? Hmmm. Uh hacemos -huh. un cartel. Yo apoyo al pueblo sí, mapuche. Eso. Eso. eso. Eh, usa la creatividad, chiquillo, claro. un cartelito, una, un pliego de cartulina, un uh -huh. papelógrafo, un papel craft, ¿cómo se llaman esos que uh -huh. salen más baratos? Un plumoncito y poner ahí apoyo al pueblo mapuche y lo pegan en suenta. Sí. Deben deben salvarse mañana uh -huh. por favor a la marcha. <coughs> Así que hoy día junten, junten budín. <risa> Dice Sebastián Landazuri, a la pora, a la porotada llevaré hasta el viejo bacheletista de mi viejo, que a esa, esa. alturas ya parece tío del guasofacho. Eh, <risa> bueno, lo juntamos con la abuela atómica <risa> uy, ay, ay. Ay, ay, ay. Sí. qué bueno que vengan uy, todos uy. vengan, vengan, no, vengan claro. todos y los que quieran llegar temprano, bienvenidos sean los que quieran irse hasta el final bienvenidos mm. se si quieren quedar hasta el, final. hasta el final los que se sí. quieren quedar, o sea que tienen guitarrita, y saben, que traigan su guitarra, guitarreamos sí, el el robot de madera dijo que traer sus mate con sus especias especiales ahí, así que bacán, vamos a matear vamos a guitarrear cantamos Y proyectemos Ahí. el futuro. Exacto. Eh, Robot de Madera dice, buena noches chiquillas, buen programa, abrazo. Mario Saavedra nos dice, chao chiquillas, buenas noches buenas noches Marito, un beso para ti, también para Robot de Madera, nos estamos ah, viendo. Dile al Mario que ya avisé y que cualquier cosa le guste avisar. Mario, es. ya está avisado sí. en eh, la hora de teatro. Mm. Mm. Elisa Elisa dice, chiquillas lindas, me voy, un gran abrazo, gran programa el de hoy. Chao Elisa, que estés muy bien, cuídate. Lleguen mm. para acá, mm. Vengan para acá, sí. topo. Mm. Queremos verlos a mm. todos, eh, conversar, vernos las caras, abrazarnos, mm. eso. Sí. Y coman por otro. Sí. Pero Traigan, no, el día mate no porque yo estoy ocupadita. Mm -hmm. <risa> fin semana fin de, semana, sí, fin mm. de semana. oye besos y abrazos para todos nos vemos mañana en la marcha en las marchas en las manifestaciones en las concentraciones y a darle duro nomás a los amarillentos que pillemos care para y no vaya a faltar que esté defendiendo ahí a la señora Bachelet y a las señores camioneras mm. son todos de la misma son todo cortados con la misma y ya lo dijimos mm. ¿Ah? y también a los otros po. ya eso que pues tengan buenas, buenas noches, noches. adiós Chao. Ce que que le reflet de ce qu'on Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia.